When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic. En 2004, ya fa más de una década, principiaba una nueva serie destinada a cambiar muchas cosas en el mundo de la televisión. Lost, en castellano traducida como Perdidos u Desaparecidos, es un éxito y es devenio escape en la serie que todas las televisiones querían hacer. Desde la vez, a series se presentaron como a nueva Lost, pero muy pocas pueden contemplarse con esta cholla de televisión. primer episodio, o más cara de la historia de la televisión en esas envueltas, nos ha mostrado un avión que va caído en una isla. El pasachero iba a sobrevivir y donde habían y alrededor del avión. Jack, un médico que viajaba, faz primeros auxilios a todas las que son y se aprestan taparar veldilla en la isla entre que van a escalos, pero de ninguno hay plega y a Isla Paris alzar un amiro de misterios. xinachana, imos descubriendo que nisa isla vive moita más chen que na malloría dos lugares de Teruel y que ten historias apatacadas A iniciativa Dharma, bella mena de científicos hippies, se vistaló non se tanta, pero tanto antes como de impues, moitas outras personas controlaron unha isla que pareixe máis chica Ciencia, espiritualidad, liderazgo, convivencia, comunidad, solidaridad... Son conceptos presentes en todas las seis temporadas que tiene esta serie. Una serie que, en mi opinión, toda una toda una obra de arte televisiva y que lo camina a muchas otras ideas que plegaron de impues. A saluflas que nos facimos todas, con la soya final, estieron tan grans como burro falso que les fació a Belunas. A atrás, más ni menos y que les cuacó. ya a muchas como yo misma, simplemente nos pareció un final digno y lo chico, que remataba pro bien y esas seis añadas que nos van acompañado. Güey, en tierra de barrenaos, seremos una mica más frikis. Charraremos de Jack, de John, Kate, Juliet, Sun, Charlie, Desmond, Rousseau, Hugo, Benjamin... Bueno, os cacegaremos en el Pacífico Sur, baisaremos esta estación do Cisne, ficaremos os numés. 4, guaito 15, 16, 23, 42, Folliremos do Fumo Negro y con la duya de Jacob faremos una gambada por la isla de cacegadas. Lost. Namasté. por si veía veía bella persona que, que no ha vivido en este planeta que nunca no han llegado a una televisión Que, que no estío en 2000, entre 2004 y 2010 en, en la tierra, pues dio una serie que, que hizo que se, se desarrolló, se emitió entre 2004 y 2010 y que planteamiento y en primeras muy simple simple, o vuelo o Wayto 15 de Oceanix hasta la pizza en una isla viajando de Sydney en Los Ángeles y vía bella cincuentena de supervivientes La serie principia con Jack, con Omedico que Ure los huellos y principia de a la Chen Y a partir de así, pues vía, hizo todo un amiro de, de misterios que se van solucionando, un opas eh, Mientras hizo seis años que nos, que nos acompañó la serie Y aquí, de compañía también, para charlar de, de esta magnífica serie Tenemos a, a dos fans, como como yo mismo Que, bueno, uno ya, los que escuitan Tierra de barrenados ya lo conocen Ya le hemos feito contrato fijo discontinuo Y que llegue Armando buen día Armando hola qué tal buen día <risa> y otro que también lo conoce eres de las ondas de Radio Topo porque he estado por esta casa pues muchas y muchas vegadas y que espero que torne por aquí ya saben mm -hmm. que llegue Lorien buena tarde Lorien buena tarde y bueno pues entre los tres íbamos a estarnos esas dos horas decíbanos cuando nos aprestando el programa que nos podíamos foter veinticuatro horas charlando de, de los Podemos ver 12 programas, también bien. No, no, no había problema. <risa> bien. <risa> Programa bien. Por, por temporada. <risa> bueno, yo, yo el otro día me escuté, me parece que, que era un, un podcast de 16 horas sobre 24, la serie. Sí. O sea, que sobre perdidos, sobre cacegadas no nos podemos foter muchas más. <risa> Bueno, íbamos a ir una mica blincando, ¿no? De, de puesto en puesto eh, Primero íbamos a charlar una mica de, de, cómo, de cómo funciona la serie, porque sí que introduce ya bellas cosas, mismo en, en la parte narrativa, ¿no? ¿no? Y una serie como tantas otras, pues que simplemente en principio a contar una historia por Odilla 1 de, de la acción y remata en Odilla X y tal, ¿no? ya desde desde el primer capítulo eh, villemos lo que pasa en la isla y también lo que pasaba antes más no eh, y, so, y una de da, las cosas en las tres primeras temporadas no remero mal no eh, va alternando flashbacks con, con la acción presente y ya pues ya se fan la picha un lío no como como remeraz y se yo creo que es una innovación no no sé si si lo mismo si si tened Eh, si creéis que lo copió de Belatro puesto o... Bueno, tampoco sé Sí que eh, principal historia que se va a que se va especialista a serie Y era las trazas paralelas Que, que ya hay en la serie no Porque pues, de un costado tenemos lo que lleva la historia Actual que lleva pasando en la isla Pero de otro costado tenemos Otra historia que no de primeras Tampoco no, no sabemos que a es decir, Pues ya se descubre que y era Un tiempo pasado Un, un flashback Y lo que fa que te enganches a esta serie y que tanto una traza actual como la traza alternativa la traza del flashback en las primeras tres temporadas pues que te, te enganchen por un lado o, o por otro y después pues, sí que ya vamos viendo pienso yo como vivía una, una evolución y si en las tres primeras temporadas charrábamos de flashback después pues, eh, charlaríamos de, de los flash forward de lo que ya pasando ya en un es de, es de venidero y pues ya en en la temporada número 6, que es tío de zaguera ya se, se podemos charlar de los alternative flash, o, o esa, bueno esa me la me he inventado yo sí, sí, no, no, no sé <risa> no sé si será bueno así. sí o la, la realidad es en que podemos debatir también vamos solo con ese aspecto podemos debatir allá dos horas mm -hmm. de qué lle pasando en la sexta temporada no Sí, yo que se fa de me pienso bien a cuarta, ¿no? De, de hacer dos, dos líneas temporales paralelas en, en, diferen, en diferentes momentos con los, con los personajes originales y tal. Yo me pienso que nunca se no se ha feito en, en, en la historia de las series y mismo en la historia de de cine, no, no, no, no se, no, no se trova pro a soben. Y, y es verdad, o sea, que que si, que si paras cuenta, o sea, en el mundo de la literatura y en el mundo del cine sí que, o sea, todo el tema de, de flashback, flash y tal se va ha feito servir. Pero en las series, o sea, lo más mano que teníamos, y era mi primer seguido O sea, yo qué sé, pues a, a escenas de Acción de Gracias, ¿no? De Friends <risa> <risa> <risa> Y se <y> flash <risa> Y eso <yo risa> era todo lo que teníamos, ¿no? sí sí no ya o sea, has matado con flex. Sí, sí, sí. Sí, sí lo afecta lo afecta mal a mala ostia mala joya <risa> pero es verdad o sea es verdad porque eh, y en el o, o sea en mil cuatro yo tayoyo ta un yo un año especial porque o sea eh, nacen las las cuatro series que que, que eh, han estado o sea como como como afita de más más grande de, de, de cambio de, de o sea de dice como decir, de ese cambio que ha vivido dentro de cine, todo el mundo de las series que House mm. eh, Mujeres Desesperadas, Mujeres Desesperadas y tal y, o sea, y encara que no siga, cara que siga una, una serie mainstream pero, o sea, Anatomía de Rey, que, que en cara contina y, pero que sí, Lost no, y se añada y le añada, aunque, eh, aunque en estas, estas cuatro series que eh, son alto o baixo a series que han marcado eh, o ritmo narrativo en la televisión americana mm. Y pero lo que lo que fa especial a a, a perdidos a... Caze Sí que no pero, se, se, se me fa, voy, a, voy a decir Lost porque se me va raro ¿no? decirlo yo creo, yo creo que Mainstream a mí, ¿no? Mainstream eh, Lo que lo que lo que fa especial a, a Lost y es que o sea entra atrás muchas cosas ¿no? Y es que fa servir y xa, y se atraza de narrar que que en muchos públicos, o sea, y más que más pues en a que viene de cine o que viene de la literatura y tal, fa muitísimo güey porque no nunca nos se ha feto servir, ¿no? En en el mundo de las series. Y si hay el a, ¿cómo se hay la, como se o punto miliar de de los en en, ese, en ese es que plano. Son, son una serie de, con, o sea, todo el tema de lo que echáramos de las trazas pa, o sea, de las historias paralelas que que viene son unos recursos argumentales del copón, o sea, porque tú no has de seguir una línea Una, una argumentación lineal y temporalmente hablando mm. de pues primero pasa esto en Australia, después pues pasa esto en y pues pasa esto cuando salgo de Ásia, después pues pasa esto cuando pasa lo que pasa. Con esto te permite enganchar al H en do público, a, les vas dando migajas, les estás dando su dosis de, de adicción mm. a, a Lost... y vas vas construyendo, ¿no? Mm. Y lo que llega, vamos, cualquier persona que haya gastado un, un poco de atento en la serie Ves eh, que es lineal, o sea, es, perdón, es completamente circular. Mm. O sea, es, es circular porque historias que aparecían en las primeras dos o tres, las tres primeras temporadas, tampoco no sabías por qué y eran, y pues, vamos, no sabes cómo. Pues si sabes sí. cómo, porque había un sí. vamos un personal del copón que afeitó los guiones, el JJ Brands o quien siga, y que afeitó un treballo del copón. Y entonces mm. eso es un poco lo el, sí. la motor ¿no? de, de esta serie. Mm. sí yo hizo cuando, cuando era, cuando venía en, en Tarradio decía, digo ¿en, en qué categoría metemos Lost, de, digo, y aventura, y ciencia ficción, y drama, y, y sí que es verdad que por ejemplo, pues la, lo que la parte de la isla sí que es más aventureta, más bueno, ciencia ficción, en fin, no me atrevo a, a clamarle ciencia ficción, ¿no? Eh, sí que tiene esa componente una mica más lúdica, pero sí que los flashbacks, al menos en las tres primeras temporadas son mucho más drama, sí, drama en de el sentido de que, mm. de que les dan las motivaciones a los personajes, o lo que construyen realmente mm. pues, sobre todo en que en, Historias, ¿no? que son sí, muy eso, sí. muy pasionales muy, muy, muy emocionales y muy todo eso que... más de una cosa que tienen las series que a yo me parece que que ni sol le ganan por goleada a lo cine clásico no en, en, en lo cine en dos horas no puedes desarrollar un personaje no puedes construirlo y si lo construyes y que es un puto chenio, sí. pero en las series claro tienes seis años para pa construir un, un personaje y una una maravilla no Y, pues, lo que decía, es que, que igual también yo una mica liada, ¿no? Porque el, eh, las primeras, los flashbacks, sí que ya eran un recurso que la chen, yo creo, sí que ella feita ¿no? Pero a partir de la cuarta, la cinquena, la seisena que ya principiamos con estos flash forward, estos alternative flash, o, o como lo queramos clamar, ¿no? Yo que leí mucho X-Men, pues sí que soy muy acostumbrado a las realidades alternativas. Pero la chen, yo no sé otros si lo viviese aquello... Cuando cuando billezo primer Alternative flash o cuando llevas estas mierdas que decís? esto que se ha fumado el JJ Abrams o ¿lo llevas bien? U... No, pero es que la historia es que chugan con nosotros porque en las primeras dos tres temporadas lleva flashbacks que son pues eso estamos dos pasados personajes y tú plegas a la tercera temporada y tú continúas con los chip, en la cuarta perdón tú continúas con los chip de que en carajes son somos charlando de dos flashbacks. periódica o Zaguer episodio de esta cuarta de esta cuarta temporada, no paras cuenta de que pues ya han salido de la isla y que estamos charlando de, de, una, de una argumentación ya de futura, o sea, realmente no paras cuenta, pero pasa lo mismo también con la sisena temporada que charlamos de esto de los alternativas, o, o como lo quieras llamar o realidad paralela, o limbo o como quieras decirlo que tampoco no sabes diga que remate la temporada de que, de que son charrando no, no, no sabes bien, yo o sea de impuesto charraremos me, me, o sea me pienso que de impuesto charraremos eso, pero que también a, a cómo decir las formas narrativas que va a servir no o Flashback o flash forward eh, etcétera tienen mucho que ver con con la cuestión o sea con, con los conceptos que que de zaga de que de zaga so, más que más dos personajes no Por ejemplo, o sea, eh, of, yo a yo siempre me me que, que una, una parte pro importante de, de lo que lee, de lo que de lo que ye, a, a cuestión de a redención, de a redefinición de los personajes, etcétera, y que o sea, mismos flashbacks, que os flashforward, que y, y, y yo me pienso que más que más os las eh, líneas temporales alternativas charran de, de esas esa que tienen los personajes de, de cambiar Eh, lo que fan de, de cambiar qui son de, de, de o sea y, y plegando en asesina en temporada y, y o sea fue un, un un spoiler dentro de, del spoiler <risa> eh, ye, o sea, por ejemplo o sea, Sawyer en asesina temporada que ya policía no o sea y esa cuestión de de que de que a trazar a, charra, a, a traza en, en a qué charramos en a qué escribimos en a que se, en a que se fa la, la narración Eh, condiciona, o sea, o, o charra también de son los personajes y yo me pienso que yo por importante para entender que los... y me pienso que yo por eso que, que, que había muchos escritos y y mucha que o sea que que allá me sale la, la impresión de que había a me, re, me recuerdo siempre de un artículo de, de Mariano Gistain en... sí, en el en el periódico de Aragón, sí, sí, sí, sí me que refer me... referencias ya esfendos servir, tío. Sí, no, o sea, pero o sea, pero pero yo como, o sea, como O sea, y cómo se ha mezclado eh, los con, a, con a, ya no pas con la cultura popular, sino con a, con la cultura y con la vida cutiano, ¿no? De, de, de manera que está charrando, o sea, de, de, de, de, de cómo eh, a forma de, de narrar de los. tiene mucho que biller con con lo que con lo que ya había vida cut, cutiana de Dachen fue en, en nuestra sociedad ¿no? y eso me fija y, o sea, y bueno que de eso me, me importa el toba igual pero lo que me, lo que me importa yo que una, que una persona como Mariano Gistain que, que nunca me me va pensado que podía charrar de esto o sea, pues ahora y charrando de esto ¿no? o sea y se y, esa, y esa traza en que permea no esa, no, no sé cómo traducir sí, sí, sí. chico chico qué dedicas <risa> Sí, que bueno, me decía ahora Armando que ella era en la cuartena o sea, en la, en la tercera en cuando los salió. Episodio, episodio, en Ozaguer episodio salió el primer Flash Forward. yo primero. Forward. Efectivamente. Sí, sí. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? En Ozaguer episodio de la tercera temporada, yo primero era el Flash Forward. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, que, sí, que, y que y cuando, cuando flipas, cuando dices, yo. pero esto qué pasa aquí, ¿no? Y, y sale. sale sí, sí. Ya creo que ya sale casado con Kate o, En el aeropuerto, ah, no, ¿no? Sale en el aeropuerto. Porque le dice que hemos de tornar. Hemos de tornar. Y tal. Bueno, ya hemos jodido la serie, que no la hayá visto, ¿eh? Pero, claro, no, es sí. que es muy difícil no, no, no, ver no. un especial de Los Incharrar de Los Yo lo siento por la <risas> chine, hemos avisado que lo feanos con spoilers. Bueno, eh, a través de los fenómenos, ¿no? Que lo Que, que también, pues sí Pues fa que Chen, como Mariano Gistain Pues escriba sobre esto, ¿no? Ya, ya, ya, ya, fenómeno de fandom que vi a vio yo, yo me acuerdo, ayer eh, La serie me la pasó la primera temporada armando en, en un DVD y En un, unas de esas cosas show? que se feaban yo, servir antes llamanos, No de manos ni barba, ¿sabes? No, <ríe> no, yo, yo nací no con barba yo, <ríe> <risa> <perdón>. Pues... <risa> Pues me lo pasó, me lo pasó en el DVD, yo creo que la primera... más yo eh, eh, he de decir que los primeros capítulos no me feban y decía sí, bueno, sí, pues sí, pues sí, que vale. visto, sí. Pero, pero pues me enganché y yo me acuerdo de estar en casa y de y de fer tarde impuestos por quedarme, a, venga, un otro capítulo que me vaga de lo que no sé qué, qué tal cual... Porque yo ya, hizo ya ya eran emitiendo la cinquena temporada, me parece, con, con Principia Villela, ¿no? Y, y me acuerdo también en Otrevallo, la nuevista que metió o no zaga capítulo, que sí, lo emitió cuatro, que sí, hace un zancocho que pa' qué, sí, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Y sí, a, sí. a las seis o a las cuatro, Sí, sí, no sí. sí. Y sí. eso se, se comentaba en el sí. Reballo, se, se charró más de Iso que de un mundial, este que ganó, no sé qué selección, unos sé de por aquí sí, a canto. Mozambique. Esos. pues pues en Omio entre varios echaron muy tismo de de a final a final de Lost no y, y ese y ese fenómeno de, de fans y me acuerdo lo que decíamos antes no que que de impuesto a las series eran la nueva Lost sí. Flash Forward Que en una puta temporada sí, y sí. gracias Y era la nueva Lost, y todas eran la nueva Lost, ¿no? Y, y de ninguna... No sé si vosotros también os pasó esto de, de enganchatos... Bueno, seguro. <risa> es, car, es, car, es, car es que di series. es difícil. O sea, trobar una serie... Estas series, pues, pasan cada cinco años, o cada huito años, pues, a París, una, a Manís, una vistas y, pues, Siga Breaking Bad, eh, Siga Lost, eh, Siga Juego de Tronos... yo que sé muy charlando de series que no que no son fácil de hacer porque administran de una trama argumental extensa y aunque y se administran pues una ripa de temporadas para bueno, para hacerlas pegar a buen puerto no mm. y pues claro no no no no, no y es fácil no mm. yo o sea a Nueva los o sea, ahora ya se se olvida una miqueta y ya isha... sí. Y Shaquimera, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, que es primeros años y tal. Y era an, eh mesmo antes de que, de, de que no acabase Lost. Ya, o sea, me, héroes, por ejemplo. A nueva Lost. Eh, <risa> um, Flash Forward, A nueva Lost. Eh, Cualatra. Eh, Fringe, Re que no, que no era Fringe la nueva Lost. Y no, también, también. Se, se, se, se encharró. Y... Ah, ah, vale, no, se encharró. No, o sea, pero, no, pero que todos... Re Revolution la anunciaban también como por la Dios. nueva Lost, que. que... Por Dios. Hostias, por Dios. <risa> ¿Por qué? Y... Sí, hostia, de verdad. Revolution, madre mía. Eva eh, eh, eh, eh ha eh conseguido no, no acordarme más de dicha. Pues, de impaciencia en que me acuerde de un hombre de atrás, te la digo. Continúa, continua, continua. Eh, Hostia, pues Fallen Skies Por ejemplo o sea... Esa, esa Oye, Ya, ya sabía yo cuál es. Oye Fallen pero... Skies Otra serie Esto va en serio Si no me voy de aquí eh. Podríamos hacer De verdad otro programas Sobre series no, no, <risa> se, no, se, Series trampa se, se, No, se podría Se podría hacer Un programa Con las series Que ha producido eh, Steven Spielberg Que son un truñaco <risa> Ya, pero fue en, en las calles, calles especialmente ¿eh? Sí, sí No, pero son ni de que O sea, íbamos a íbamos a recomponer el núcleo familiar Que ya que es ye... Venga, ye, ve, mira, que es Steven Spielberg la, Yo que sé, por Dios sí, pues o... Como la de la cúpula también y... Eh, eh, eh, la cúpula yo me mola La cúpula, pues, sí, pues mira como en no, ¿siguen, no? no ah, no, sí, no tengo ni un puñetero de ellas Sí, suyo, el, bueno. el tochaco del libro te lo puedes leer En dos semánicas, eh, a sí, eh. Está bien, está bien Bueno, sí, sí, sí. <risa> <risa> desbarramos <risa> No, pero es verdad que no se ha puesto a hacer mmm, eh, cosas para ella, ¿no? Porque no... O sea, lleva un equilibrio en, en Lost entre a mitología o, o retratos psicológicos, etc. Sí, pues, y también nos ha puesto a traza narrativa, ¿no? Esas es tres, cuatro cosetas que se que van es a a Lost... Y que, o sea, por ejemplo eh, Flash forward, o sea, yo me pienso que, que, que Había un problema con, con las nuevas series que plegaban Que era dice eh, Que calfer lo que no ha feito Lost ¿Y qué no ha feito Lost? Explicar A suyas fitas, a suyas, suyas o suyos misterios y tal Y, y todos pruebaban de, de, de, de Mantener una tensión argumental con isho Mesmo mm. eh, Revolución mismo Flash y tal, y a la fin eh, parabas cuenta de que, de que los y era muitísimo más que, que No Pasillo, o sea, y era también, o sea, o retrato psicológico, que sí, o sea, personajes torturados y pro fácil, ¿no? o sea, metes bella muerte en la infancia, metes, ve el trauma, be, metes, ve eh, veterano de la guerra de Vietnam o de la guerra de Irak o lo que siga, y ya tienes un, un personaje complejo, ¿de acuerdo? Y eso y, es y verdad, pero si no ya al acompañado de una. de una traza de explicarlo y de narrarlo, pues a la fin eso no no sirve, no sirve ta cosa, ¿no? Y ese ya era el problema que tenían todas estas series. Que o sea héroes por ejemplo eh, y, y estoy una, una, una anotación al, al Margin que eh, o fenómeno de, de a, a vaga de, de guionistas. Uy, eso yo muy importante. En Lost, en Héroes y en y, y en muitas cosas. Y yo me pienso, o sea, siempre he pensado que se pueden diferenciar dos tipos de series: las que, las que, cómo decir, eh, morieron con con, a, con, a, con no. una vaga de guionistas y las que eh, consiguen eh, En salirse bien, ¿no? Y Lost y una de las poquetas que que consiguen salirse bien. Héroes, por ejemplo, que tenía muy, o sea, muy buenas perspectivas, sea, la primera temporada de Lost y, y genial ¿no? Pero a segunda temporada se la, se la carga la, la vaga de guionistas no y soy yo que o sea, y eso, y digo... no saben Saline que es lo peor no no no, no Por, porque Lost la cuarta nada, la cuarta temporada ay, yo me pare, yo me la, me he visto Zagger o, o, o, o, o el capítulo 11 o 12, que sí. en team 13 viste Mytín y, y y bien me da cuarta temporada o capítulo 5, el de la constante La, claro, es Ese bueno. es, bueno, para yo Dos millos y no yo millore eh. O capítulo mm. que asesinan a, a la filla de Benjamin Sí, sí, sí, eh, sí, sí O sí. sea, tiene, tiene momentos Faraday Que cada vegada que sale en la sí, sí. pantalla Pues payos la mincha mm. O sea, hay sí, sí, un personaje que es brutal Yo creo que una temporada Tamar a pesar de la De la vaga Lo supera, ¿no? sí, <ríe> no sí. como héroes Que efectivamente... <ríe> pero pero héroes pues bueno, vale, Fas una mala temporada la segunda, coño, pero y que la tercera y era peor, ¿no? Y era muchísimo peor. O sea, chusto también en eh, anterior y alí del al capítulo este de que dice Seldon, dice, héroes no caleva que la rematasen, dice porque como fue perdiendo calidad, ya nos importó toda una mierda <risa> que no la rematasen, ¿no? Año año no, ayo, joder, fue, es una peli para rematarla. ¿no? Pero eres hace o sea, una cosa que charrando de Neofans y eh, hace una cosa que que que estío muy mal feita. y he fer caso de, de, de un mundillo de dos fans porque o sea y si veía muchísimas cosas alrededor de alrededor de, de héroes y, y o sea, los guionistas y los productores enféran muy to caso no Y, y a la fin te paras cuenta de que para pa continuar la serie porque o sea, querían hacer que cada temporada eh, fuese un arco argumental no y después, y, pues, eh, aturarlo italia y y a la fin se, se ve que, que esas historias que funcionan bien en un mundo de cómic y que que, y que a los fans les fan muy tismo goy, y eso en la televisión no, no no funciona no no efectivamente y bueno a, tra a todos los fenómenos que trayó que trayó los que trayó, que es yo una mica yo fenómeno das teorías. Que aquí yo va a charlar de otra serie que soy muy to fan. y que y que para yo también que creó con, con toques tío Twin Peaks no mm. yo un fenómeno de teorías como Twin Peaks yo creo que os siguen ya tío Lost mm. pues también bueno con expediente X sí también, sí expediente X es fácil de pues también ah, tenías pero, pero ya era otro rollo porque expediente X yo creo que ya tenía más historias más o sea no lleva una trama central tan no, tan no, filada no, ¿no? Eh, y Twin sí. pues sí que te nevais, que Eva mataba a Laura Palme. Laura Palme. Y se llega, <risa> o solo misterio, ¿no? De impens pero bueno, pero solo misterio. Eh, Lost, sí quien te más. Y también, pues, y de precursora de, de Chuego de Tronos, ¿no?, que es la gran serie de teorías que, que tenemos ahora, que, bueno, las teorías son más de los libros que no pas de Chuego de Tronos y que, por favor, como me faigaz un spoiler os mato. Pero, Pero que se puede hacer de Chuego de Tronos, ¿a no, tú? No, no, no. Hombre, no. que la serie que ha adelantado al libro. Es que no, o sea, no se ha visto. <risa> claro, la no, yo no me he visto la Zaguer Temporada. Ah, ¿no? No, no. no. ¿Eh? La Zaguer Temporada ya la cuarta. la cinquena no se tío a la planeta <risa> bueno pues eso sí que ese fenómeno de teorías yo no yo era de teorías de los yo simplemente la veía y la verdad es que me la bufaba pro porque pasa una cosa u otra porque antimas como ya a escape que principio había la principiaron los elementos místicos ya yo soy la parte que menos goy me fa de los porque yo me fago y que las cosas tengan explicación científica y racional y ya cuando principiaron los elementos místicos pues pues en fin Pero no sé si vosotros entenebas de teorías. Es que la gracia que tiene los es que te permite chugar al a hachendo público a, a hacer teorías. A hacer teorías y luego plegar en casa tuya o plegar en otro barrio o plegar en la universidad. Y trolear. Y trolear y en plan, pero pues, esto es así, no, porque había el, el, no sé, la estatua de, no me acuerdo ya qué temporada que salía. Que tenía cuatro dedos la estatua, el pie de la estatua. Ah, cuando la veían Sallid y... No, no, no, en sí. la egipcia y tal, le dio Ra. Salía en la segunda, me parece. Ya. No, no, más. Sí, más cuando no. rodeaban la isla allí Ah, pues sí, la segunda. segunda. No me acuerdo, ya la segunda o la tercera. Bueno, pues teoría de personas que tenían cuatro dedos. Yo solo yo yo lo he leído en foros de internet. Sí, O sea, teorías de eso. Sin charlar de teorías de por qué o fumo, de la simbología egipcia que salían en los templos... Cuando se, cuando se invoca al fumo negro en casa de de Ben mm. bueno pf, ya y, y las teorías continúan porque las teorías la gracia que tiene los y es que las teorías continúan dica a seis en la temporada y no el episodio cuando se echa a realizar la realidad alternativa y bueno pues ya Chen que piensa que lleve una historia la Chen piensa que llegue otra pero en cara Ya han pasado cinco años de Oza, el Episodio y en cara podemos aquí discutir de qué... ¡Y ahora la temporada! Yo, yo tengo la mía teoría. Yo tengo la mía que, y, por cierto, la coreta es la mía, ya se lo adelanto. O sea... ya, ya, ya, ya tardad, ya tardas. Venga, teorías. Hostia, hostia. No, una, una cosa que ha dicho Armando, o sea, muy a muy escape, pero y yeah, el tema de la importancia que tenía... Internet o rete en. en o sea, porque, porque Twin Peaks, o sea, ten, y, había, y llevan muchísimas teorías y también con un expediente X y tal. Sin cosa. Twin Peaks nos jodió al final la tele indiscreta. <risa> que me acuerdo yo. Hostia, yo, yo no puedo babiller la que, que <risa> yo. salió ante no No sé, no lo no, no, Mi baila me lleva, ¿eh? yo ahí estaba por ahí. Es que hay, hay, hay oye que, o sea, hay una. Las personas. Chicos y tal me fan miedo o sea <risa> <risa> y, y en Twin Peaks yo, yo tipo yo tipo yo tipo ah. gran yo tipo gran también me da miedo o sea que te neva que, que, que, que te neva 11 o sí, 12, sí. 12 años chiquillo de Sí, y, sí. y, no, y o se traza de filmar no. antimas más de David Lynch. Hostia, a La atmósfera oscura y el humo. O sea, bueno, también humo. El, sí, sí, sí. Las boiras y todo eso. Y que, sí. que yo creo que fumaba crack po, a toneladas. Sí, sí, yo no. Yo, yo, yo, tar, yo tardé muchos años en torno a la galleta. Eh, bueno, cuando, cuando en principio ¿cuatro? que la pasaban los domingos de Nuez? La, y a en Tornaville, pero no, no la va a Tornaville sí, sí, sí. porque en cara de imposición tantísimos años. Queremos <ríe> que se reconozca ah, a gran serie que ya tu impis. Ya me la vais a opar Tornaville cuando sí. remate el host. Muy bien. Muy bien. Bueno, pero que. que, que pero, pero, bueno, que bueno, no, no, Internet, voy a, no, no No, no, no, no, no, no, no si sí, ya va a con eso, pero que no, sé, no voy a hacer de moderador de programa y tal. <ríe> Yo no digo tacharrar ta las teorías del de final, que que no. no... Ah, sí, sí, sí... No, mira, Eso. a ver, es que teorías hay mil, y, y, y hay tantas teorías como páginas en internet, aunque cada uno, pues, yo qué sé, escupe lo primero que se le pasa por otro suelo. <risa> y estoy así, o sea, y en los foros de internet, yo remero cuando se... No, claro, nosotros éramos los frikis, que veíamos la serie en inglés... y como mucho te bajaba no, no, no. te bajabas el archivito este que lo metías en el VLC para verlo subtitulado sabes o sea, <risa> y entonces eso salía al día entonces y ibas viendo como las páginas del foro de te metías en cuestión pasaban de primero pues cuatro o cinco comentarios a tener doscientas páginas para hablar de un solo capítulo y es que encima te las leías es que sí, te sí. las leías o sea y hay capítulos que dan claro, hay capítulos que dan chuego y otros que son de sin más de mantenimiento que es una serie que es que normal también una trama argumental me también que ella haga o, o capítulo de Nicky Pablo, Paulo yo no sé si daría para 200. <risa> <Sí, pero risa> pues sí, 200 sí, tachinos. no, no bueno, ni bueno. mucho menos o sea, quiero decir y, y, o el de Jack Sefer cuando se le pone malo de apendicitis por ejemplo eso sí. pues es un capítulo sí, sí. mantenimiento puro y duro de trama argumental que no pasa absolutamente nada y claro se decía ¿Vale? es que en la no pasa la gente no enferma pero Jack Sefer ha enfermado o tal, no sé qué bueno, vale aceptamos barco pero no no, no, no no se va a servir eso no no no no hay cosas que no bueno contigo Niso el, el show que fa esta serie eh, vamos que si yo fumo negro que lle las teorías de los egipcios y tal los, los núcleos sí. magnéticos los números juego cuatro ocho quince cincuenta y dos la de cuentas que he feito yo con Iso. <risas> no y joder y ofendía y en no Google sé, en lo Google series en lo, de... lo fe va a servir como coordenadas y te salía un punto geográfico en el Pacífico del Sur por ejemplo que a la fin era la ah, serie ahí... de Fibonacci no lo no no bueno no, a, a, a la una, fin a ecuación de ahí, no, una ecuación de eh, también o sea que se fació servir eh, ta... los hippies para predecir. No, fe... ah, a, no, no. A, fin, a fin de fin mundo pero no pasó no, son, ben, muchas, historias. son o, muchas historias son ¿No? muchas historias bueno pero o sea, O tema con los con, con, con, bueno, con, con los números y con bueno en general con las teorías pero con los números y que eh, no sé si es eh, ahora cómo se dice eh, opendouble de Foucault sí vale pues llegará eh, gracioso en Valenchetti Valenchetti Eh... pues uh -huh. eh, mmm, En, o sea, en las teorías conspiranoicas y tal, y eso, esotéricas y tal, o sea, siempre se charra de a pirámide de Kiosk, Siolau, que, olau, o costau, sí, ta, sí. que la, a la altura que había, o sea la distancia que había en tal una, tal, no sé qué, no sé cuántas Y vi a uno de los personajes y dice, mira, voy a pillar o kiosco que, que había aquí, aquí bajo, ¿vale? y, y te os voy a trobar las mismas proporciones de distancia a ta tal una de distancia a tu sol de no sé qué no sé cuántas y es o sea los chuego que tienen que tienen las teorías de los a, a, o sea o 90% de los chuegos que tienen las teorías de los y que cualquiera puede decir cualquier cosa o sea de hecho Damon Lindelof cuando se charla de do fumo negro ¿vale? había eh, un, un podcast que aunque o sea no hacían una pregunta en, en Yahoo en, en Yahoo Preguntas Simón sí, Lindelof, sí, sí. eh, con una... Me piensa que la hace con una identidad... O sea, con un, con un nick anónimo y tal. Dice, ¿qué pensad...? No, no con el auténtico, no con el suyo nombre. Dice, ¿qué pensad que ye o fumo negro? ¿no? O sea, y, y en función una recopilación de, de las teorías que tenía Balachem, o sea, de, de jueguito o nueve mil respuestas, y dice, para valorar a millos ¿no? O sea, a millos y, y a la fin, a Millos valorada, y era y dice, ¿y es un sistema de seguridad aislada? Sí, no sé qué sí. consecuencias. Y dices, pero... Que ye, o sea, dice, o sea, Damon Lindelof dice que O sea, íbamos a hacer la pregunta de qué piensa la Chen, que que, ye, que yo fumo negro, y entiendes nueve mil respuestas. <risa> y dices bueno. O sea, la Chen no tiene o sea <risa> Propiedad pues, de Historia y en cara podemos charlar de que yo fumo negro también, porque es que tampoco te queda al final O sea, ah, no me me descubres huele, claro, pero... que yo fumo negro pero es que no, que no. <risa> yo, ya, ya ¿qué hizo? En un momento ya que se creó una mica o rollo científico, ¿no? Que ya aparece Jacob. Sí. con en principio Jacob y o Chirman suyo suyos. cuando cuándo a Ya dice, bueno pues aquí ya o fumo negro pues que yo lo hacía o... el mago, no, sí. deus ex machina. Sí. ¿no? Que además mm. creo que hubo un, un capítulo que mm. que, que se decía deus ex, ex, ex machina no? ¿No? que eh, se me ayula <risa> pero la completa bien ah bueno sí. ah, Laura Palmer ya ya no, Laura sí Laura Palmer Laura Palmer también <risa> podía haber salido eh, bueno ya ya ni os saliendo ves cuántos personajes antimás aquí justo antes de, de abrir los micros y de ya íbamos tricoloteándonos por si un personaje era tal o huyera cual eh, una de las frases más gafapaster que se repetía a tapar de la vez cuando se emitía esto <risa> era que los era una serie de personajes Que yo decía, ah, sí, sí, a ver, los personajes sí, verdad son muy bien construidos, tienen mucho trasfondo y todo esto, pero, pero a ver, si esos personajes no estás en una isla, aunque vía una lucana, aunque vía un, eh, la estación Dharma y no sé qué, pues sería un puto catén. Y, pero bueno, pero sí que es verdad que, que los lleva una serie de, de personajes, ¿no? Y que tienen muchas historias muy interesantes de, de Toy, Suisitos París, metemos un audio y charlamos una mica de, de, todos esos personajes, de cuáles son los vuestros favoritos, de, de cuáles no, y, y yo qué sé, de lo que nos vaya saliendo, y de los personajes secundarios que también viene muy interesantes. Venga, metemos ese audio, a ver si te suena, que yo cuento que sí, que, que te acordaré de, de esta escena. Hay senderismo por zonas desérticas, descensos por vías no traicioneros... No tiene ni idea de con quién está hablando. Soy consciente de a qué me enfrento, créame. Posiblemente sé más que usted del tema. En cualquier caso, es una proeza para los preparados físicamente, aún más para... Escúcheme, reservé hace un mes, le envié el dinero... Exijo plaza en ese autobús No menciono su condición Nunca miento Por omisión, sí, señor Locke No nos dijo nada sobre su minusvalía Mi parálisis no es problema Vivo con ella hace cuatro años y no me ha impedido hacer nada Por desgracia, es un problema para nuestra compañía de seguros El autobús no puede seguir esperando No es justo para las... Oiga, no me hable de justicia Su vuelo de vuelta corre de nuestra cuenta No puedo hacer más No, no quiero volver a Sydney. Llevo preparándome para esto hace años. Déjeme subir al autobús. ¿Puedo hacerlo? No, no puede. Oiga, oiga, no me vuelva la espalda. No sabe con quién está hablando. No me diga lo que no pueda hacer nunca. Es el destino. Es el destino. Es, es mi destino. Estoy, estoy predestinado para hacerlo, maldita sea. No me diga lo que no puedo hacer. No me diga lo que no puedo hacer. Bueno y se, y se llega nuestro que esto amigo John Locke Eh, con uno, otro dos temas que, que se repite muy muitismo, ¿no? Que, que yo creo que también una de las constantes de Vaz... Eh... ¡Ay, qué bien que ha dicho de Ferrudio y la mesa! a <risa> eh, Otro dos, dos de baz que salen terne que terne en los que lleve o destino, ¿no? Isa, ese encerrinamiento que tiene Locke con suyo destino y otros personajes, ¿no? Y, y Jack con todo lo contrario, ¿no? Con que el destino no existe y se lo forja cada uno. No sé si queréis que principiemos... Por John, por ejemplo. Sí, bueno, es una dicotomía, ¿no? O sea, John Locke, el tema del destino, de la filosofía, etcétera, y, y Jack Seppard, pues un tío de, de ciencia, ¿no? Y de números y de, de lógica aplastante, ¿no? Y todo esto se ve en la serie de, de los primeros capítulos de Caustagués, ¿no? Y un poco también pues ese, ese chuego, ¿no? entre ciencia y... O, mismo religión, ¿no? También, ¿eh? Pues espiritualidad, y o espiritualidad, feo. etcétera. Que también ya vamos, se constata en Ozaguer, en episodio de la serie. En ese puesto final, esa iglesia plena de símbolos religiosos, todos, de muitas religiosos sí, etcétera, sí, sí. ¿no? Y, y yo, yo constante, ¿no? Ya charlando de, de, de Locke, pues claro, yo un personaje dual o, o, o con más caras en cara, ¿no? Porque. Y en la cara. primeras de, de la historia... Bueno, la historia de John Locke es para hacer una película también. <risa> o sea, la <risa> o sea, historia con su pai, el cazador o recolector... Hostia, es que... Y un tío con una trama argumental que ya la hostia, ¿no? Ayer, pues, eh, vio una primera etapa de John Locke, ¿no? En esa primera etapa de este audio que lleve porque... En chaca ¿no? De fero viache contra Australia. Y pues, o, o Locke da isla. Y pues ya... solo lockdown pues de isla, ¿no? Y ya pues Tampoco nos vamos a echar al guaire de este tema porque ya pues destrozamos todo. Pero sí que es verdad que, que hay un personaje multifacético, ¿no? Pero como también lo va a estar eh, su, su némesis, ¿no? Que ye, que Jack también. Pero bueno, lo no íbamos, <risa> continuamos. A... <risa> no. Ahora sí entiendo la audio que has... que has metido y también y, y, y lo que lo que no, yo no me no me no me lo acordaba, diste de, de este episodio de del de, de apendicitis de, de, de Jack dice que ye, o sea, eh, Jack no no vive no no vive milagros ¿no? O, sea, o sea como que no, no vive milagros pero o sea John Locke desde de que desde que se desde que llegan en esta isla o sea o sea ye viviendo milagros ¿no? sí. o sea ye viviendo milagros y no o sea y soy yo yo me pienso que llega o sea, y sea y esa contradicción entre un gran espíritu, ¿no? Tal y, y, y esa vida de mierda, o sea, de, de una vida de mierda, sí, sí, le pasa de todo, o sea, un, un, un treballo de mierda con una familia de mierda, con unas aspiraciones de mierda y tal, pero con una, con una, o sea, con, con una voluntad y con un esto que, que no, que no incuye, ¿no? En ese cuerpo maltratado y tal, y que plagan a Isla y de repente, ¡eh, milagro, o sea, puedo, puedo caminar, ¿no? y, o sea, pues puede estar que que, que, que, Ixia, o sea, que, que Locke y sea capacidad que, que, que tiene una isla de trobaros os, os milagros, ¿no? las cosas inimaginables, ¿no? no sé es que la historia de, perdón, que tiene interrumpa la historia de, de, de, de Locke y cuando llena el hospital con la silla de ruedas y tal, es que ya París, la de Whitmore, etcétera, el zabaliste que llena negro, sí. pues tirando de la silla de ruedas y toda la historia, o sea Locke también eh, acude cuando con Chicorón Cuando con Zagal a París, eh, joder. Que no sé qué se va bien yo. Ah, el Ricardo, o sea, el Richard, ah, sí. Richard a París, perdón, no sé. Es. A París Richard con toda la historia de, bueno, elige o tria, mm. no sé, un puñal, un cuchillo, un, un libro, una, tal, una o sea, brújula, o sea, no sé qué, sí, sí, eh, sí. pero yo con Genino sí, Locke, sí, sí con, sí, Genino, sí con Genino o sea, Locke ye, vamos un personaje tal de, de, de, de la historia ¿no? y, y representa también pues también los sea, chocos de palabras Locke ¿no? es que claro, son muchas historias ¿no? con, con este personaje también también eso, lo, ahora que lo dice lo de los chocos de palabras los nombres que mete va Linus Crist Locke Sefan, Hymn, o sea pastor cristiano macho el, el ¿cómo se decía este? El... Faraday Faraday, y, Faraday y, no sé, sí, sí claro. Es que, que son muy. Yo tengo muy cuidado. Era, no, hombre, Uf, sí, hombre. Sí, sí. Pero todos, incluso Penélope, sí, sí, sí. Penélope, de. de... Claro, es que es todo. Pero ahora, con lo que decías de, de Locke, porque antes sí que es verdad que Locke vive ese primer milagro de, de tornar a andar cuando se está la pizza al avión. pero de pues, eh, él sí que vía un Inte, sobre todo en la primera temporada pues que velleo suyo destino y tal pero no fan que ferle la tana o sea <risa> él tiene ese destino no y, y ha vivido mirarlo y tal pero de impuestos y todo el Jacob no lo puede ver lo puede ver el Hugo lo puede ver el otro pero él no él y ya ya de revés no y un tío super cerebral super científico no sé qué y no no y todo el todo lado rato pasándole unas cosas súper... <risa> Super marcianas, ¿no? Que él el, que el se facruces, ¿no? De, de, ¿Qué coño pasa tú aquí? Esto no lo puedo explicar, y esto. Y ese, ese sufrimiento también, ¿no? De la, de la chen que tenéis pensamiento racional, ¿no? Que cuando pasan cosas que te descolocan una miqueta. Yo, yo, da la sensación de que, de que como, como Como que le metan pruebas, ¿no? De, o, sea, o sea, y por ejemplo, había una o sea, había una, una contradicción entre, entre Jack y, y. y. Locke, ¿vale? Pero, o sea,. Eh, Pero también había ya isha entre entre Loki y el, y el señor Eko Hombre, hostia Que irse son, o sea, porque o sea, había un momento en que O sea, y esto lo, lo, lo, fe, lo, lo fa lo y lo fa muy muy bien, ¿no? En un, en un plano narrativo ya, Y es que y es capaz de hacer de, de vascular a narración O sea, y, y, y me, o sea pues con Faraday con, o con Jim lo fa, ¿no? Pero, y, y con el señor Eko también lo fa De hacer de vascular a, a narración de, de, de personaje a personaje, ¿no? Y, por ejemplo, había un momento que, la, a contradicción, y, yeah, eh... Sawyer, Sawyer, Jack, y también Señor Eco y, y Locke. Y, y, y, a contradicción de, de Señor Eco y Locke, y una contradicción muy diferente de la que y, yeah, eh... Locke, Jack. Jack. No, sé. no sé. Sí que sí. es verdad, hombre, cuando apareís eh, Mr. Eco, Señor Eco, sí, sí. sí que es verdad que, vamos... Flipas con la trama argumental que tiene también, porque ya el copón, mm. y el copón, chaval, eh, el cuerno de África, eh, bueno, en fin. Y complega en la bueno, ya toda la trama argumental cuando descubre Osuió Chirman en el avión, que ese avión lleva participado también casualmente con, con Locke, porque ya han mm. sido el, el Bon Claro. y he, bueno, al fin, pues como siempre, como okay. fan en los y todo Inter, inter interligado sí. y con todo eso, pues ya fan, una tama argumenta del copón y eso, pues seco y con un personaje también que cuando se lo fulminan <ríe> te quedas un poco en plan de, ¿pero por qué? O sea, porque que... eso también iba a echar de los porque había una serie de, de, de protagonistas oh. que dices, son ultra, vamos, te los puedes pulir cuando quieras, y no se los pule sino que, vamos, que llegan al final y encima pero sí, bien <risa> Y ve a otros que dicen, hostia, está chinga ha de, ha de estar porque eh. se fanchuego, tal, no sé qué, podemos charlar de. vamos, es que de Libby. O sea, podemos charlar de Libby que no tiene trama, trama argumental. Ni tiene flashback tan siquiera. La novia de, de sí, sí, Hugo, pero, por ejemplo. Pero, no entiendo, ah. ah, vale. O sea, sale en, en un flashback de Hugo, sale Libby en su mismo ah, sí, psiquiátrico, psiquiátrico. Y, y te quedas con la duda, porque luego a la tía se la pule... Se la pulé eh, Michael. Michael Michael y se acabó lo ¿no? se acabó para todos lados. Es una que sí, de hecho, na, las muertes más estúpidas de toda sí, la... Sí, sí, sí. Es. de muertes estúpidas. Es como sí. Ana Lucía, ¿no? También, que, que llena el mismo ínte. ¿Cuál será...? Ana Lucía tenía sentido la suya. Ana Lucía, Lucía. tenía una serie de flashbacks que le daban chuego a, a participarle, ¿no? Pero, sí, pero... Sí, sí, sí, se sí, sí, eh. da chuego. Da chuego porque la isla... Y en plena de cheque con problemas, macho, porque en ese avión, joder, es que sobreviven los más parados, o sea, <risa> sí, sí, sí. Y este, los 48 tíos y tías que sobreviven... Somos más tarados. ¿Y ¿Veis ahí la cuestión de los? O sea, que, es que, que o sea, a su pervivencia a más tarados. Sí, sí, sí, sí. O sea, que ya sabéis, chavales, si coges un avión. Anticipó ideocracia también. No, que estos son chen de eh. Tarados, pero Intellichens. Señor Eco, yo creo que murió. De todas maneras, sin sintió. Habéis visto el charro de, de memoria también. Eh. de No sé si en, en Bell órbita de Endor o en, en Bel Podcast Distos de. de fricadas charla, que creo que el señor eco le mandó perras yo, sí, pues venga el no, a, negro el hombre, negro. a ver, Ana Lucía, Ana Lucía y Libby mm. bueno, las malas luengas van a dir que desapareció de la serie porque les habían pillado conduciendo borrachas en Hawái pero eso una cosa bueno, o sea, no, no le impidió a Ana Lucía Ferdin pues Avatar o sea, no que... no ni much... no pero no sé los pues pare... no sé eso dicen y, sí. y la trama argumental se talló pero mira pam porque se pueden haber pulido una por lo menos pero de las dos hostia sí. y una historia que tenían que, que charlando que, que querías charlar de, de más en los o sea no no, no solo no solo que en, en la trama argumental en la narración pero también en la, la parte de, de la producción porque también pasó el tobasio lo mismo con Desmo, con el actor de Desmond King, que era no me acuerdo y a la fin le le le, le estadio estadi también oh, tenía un oh, problema yeah. de, de o sea de de, de Zorrera que se va pillado en que tienes pinta cuanta. de ser buenos bodegones eso, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. a ver también bueno pasa pasan todo en, to, en toda la serie no los realmente que hizo ya se anticipa una amiga no pero los personajes femeninos son pro floishos o sea yo me parece que a ver pues sí yo yo era enamorado de Kate y de Juliet y de tal pero uh, los personajes eran, Sí, son relegados mm, a segundo plano siempre personajes mm, femeninos Bermejo la, ma, la mai la May de Faraday mm. que bueno importantismo importantismo no el que te vaya en faro que también lleve de las jefas jefas de de los atros que no son atros pero bueno <risa> no. a la fin y de Zaga De la figura De Whitmore ¿No? Yede Zaga sí, de, sí, sí. de, de su Bueno Su compañero de, Del país De su De, de su hijo Con Kate Kate siempre ¿no Entre Jack Y entre Sawyer Sí, sí eh, Rousseau pues, a París No sé qué Y la fila de Rousseau Pues mira a la pobre Vaya fin <risa> A sí, sí sí sí sí sí que de pero eso estoy no... una buena muerte yo hizo porque Isa me sorprendió a yo ya pocas muertes me sorprenden en la televisión y esa me sor o sea me sorprendió la muerte de, de, de Stark y la de y la de la fiel de Benjamin line está la resta o sea cuando murió Juliet por ejemplo y una muerte muy buena sí. pero no me sorprendió Ya. o sea yo la muerte de Juliet y era asperable y bueno y la de Charlie ni te cuento que le aguantó la temporada diciendo que iba que iba a morir <risa> Charlie charlabas por ahí con la Chen y, y era un personaje pipeable cien por cien vamos pero o sea, ya, vi... ya lo siento lo siento Casi también es así. Te restiéndolo con o sea Es como Hugo. Uah, o sea, Hugo, desde la primera temporada dícenos. dices, Hugo es pipeable. O sea, Hugo tiene, ha de desaparecer en cualquier dinte. Y mira, pum No soy mica del Huerdo Charlie, Charlie Charlie, yo un personaje de, de pistón. O sea, yo, pues yo sí era de, sí. los, de los que más voy me feba cuando se murió. Yo yo, yo, <risa> yo en momentos de plorar. Bueno, o sea, sí. la clarima se me y ¿vale? Porque pues he, yo he un personaje que yo le tema a Sabelo de Cariño... Y, y que Muy... mismo y, y se mm. sacrifica y el not penis boat yo esa, la imagen del not penis boat sí, la va a tener sí, sí, para toda sí. la vida que fa o sea, pena ¿sí? que fa pena bueno tengo que no Pre... pero que veo un montón de gen... que no que no y pero... lo mismo con Hugo eh lo mismo con Hugo pero o sea, yo, pero yo me pienso que hay un problema con los, con los masclos alfa no de, de los <risa> o sea, quiero decir o sea pero no, o sea, que, que no hay no haya solo que un problema de digamos de de o de o de digamos de rol heterosexual si tal en en los y un problema de o sea de que vía Chen como o sea como Jack o como John Locke o como Sawyer que son Chen que o sea que o sea que son o prototipo no sí. pero de impuestos sea, y ya no y eso lo que es que que siga muy espo, o sea, porque Charlie y un personaje que que al tuba eso le pasa como como a Kate o le pasa como, como a Juliet en el sentido de que a suya influencia en no filo narrativo ver, y, y, no no no al, al contrario o sea no y una influencia eh, o sea para pa, pa yo fortisma pero que se fa de una traza indirecta influyendo etcétera mm, me caldría <risa> muy, to, muy to rato para explicar esto pero <risa> Que, sí, que nos queda sí, una hora y pensalo ¿eh? o sea que, decir, que no pero, una... pero todos influyen claro y quiero decir y Juliet toda la, la también una mica a ver la, la loquería esta que tiene Benjamin Linus con ella, también hay sí. una mica por ella no yo personaje de Juliet por ejemplo sí que lo digo que probablemente llevo personaje femenino mejor construido y que más eh, trasfondo tiene porque yo creo que la historia de que hay una mica más Eh, normal, ¿no? Pero yo, yo, hice a, eh, Antima se me hizo, de feito, la primera canta que me hizo, la de Downtown, porque allí se escena en que ella, eh, llegan anguneando, porque ya atrapada en la isla, ¿no? Y quiere salir, ya probado de feo de todas trazas y tal, y no y no adube, y conté con iso, pues ha de meter la cara sonriendo, ¿no? Y marchar a la mierda esta, que fan de los libros, de leer la de historia de las sí, ciudades de Dickens, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Y, y, y tal. Y, y, y ese sentimiento que Antimase ya yo creo que lo fa muy bien, ¿no? De esas caras que, que fa en, en mirándose en el espiello y esa angunia, eh, lle, verdadero personaje de... Pero a todo personaje también Lo cal... único femenino, pa' yo, que, sí. lle, que lleve bien feito en, en... Y ya te digo que tampoco no hay una maravilla de, de personaje. Pues eh, su papá yo... la ah, sun sun yo me parece un personaje de Ojo, y esa historia y la más más de toda la Sí, no, oh, me, claro que, que también sí. es que es claro, sociedad coreana o sea, y bueno. Que así. sí, bien, pero o sea, si sigues de de afilla de de presidente de, de un de un grupo empresarial coreano y tal. Qué tal, o sea, y, y de estas trazas, o sea, o sea charra de de cosas que so, que son pro importante hasta la historia. Y que también lleve, o sea, una una traza de contal, o sea, porque o sea, o feito de que de que soy el que, que charlábamos antes eh, off the record, ¿no? Siga un redneck de Tomo y Lomo <risa> Bien, pues, bien, pues y eh... otra, muy mujer que al destacar es Charlotte, la que va en la expedición con ah. Faraday, mm. que vivió, que estoy viviendo en la Isla. y, sí, y manca más argumental porque vamos o sea bueno, se, los, se, se los pulió a todos bien rápido pero también hubiera dado Oye, una pena que no que no ese tiempo tan sí sí totalmente nada eso se hicieron la trama rápida bueno más más personajes que ya ya salió por aquí ya bella vez o redneck que decía que decía Lorraine, ¿no? Sawyer Sawyer yo y un personaje A, a ver, me pasa mucho como... Bueno, esto me pasa en muchas series, ¿no? Jack separ eh, por ejemplo, pues yo... En primera esto dice, ¿no? Hay un tío cerebral, científico, no sé qué, que no cree y que no tiene fe, que no sé cuántas. Y en es tí un tío muy muy solidario, siempre mete a la resta por debán de, de él mismo y tal, no sé qué. Y digo, hombre, pues yo habría de sentirme... identificado con, con Jack Seppard, ¿no? Porque son los, las mías valores y todo esto. Pero, pues no, pues Jack Seppard me cae mal. <risa> y, y decía, este tío y un Sanselo ¿no? Fríamen lo pensaba y decía, no, pues este tío llevo... Porque Antimax y Asinas, llevo héroe. Jack o sea, Jack llevo, pa' yo, En a mi opinión, llevo héroe o héroe da, da serie. Y además y, y dicho, yo lo defenderé de la Muerte, pero me caía mal. Y más menos, Sawyer, que yo un capullo integral... Pues lo ve llevas, metiéndole embotadas a todo el mundo, ¿eh? la peca y el Jackie mm. Chan y el no sé qué, y te caía simpático, ¿no? Y después lo conoce vas en la vida real... O sea, yo conozco a una persona como Soyer en la vida real y le escupo a la cara. Pero sí que en la serie yo creo que funcionaba muy todo bien, Pero ¿no? es que con Sawyer es que fue una evolución o un personaje y tú miras las primeras temporadas mm. de cómo Yera, cómo trataba a la Chen, y joder, era un Malo. O sea, sí, sí, un sí, capítulo sí. que pilla las armas, otro capítulo que pilla las medicinas, otro capítulo que... que fa el juego con Charlie para secuestrar a Asun a y que piensen que son nosotros O sea, es un tío que evoluciona en la serie. Y un boque Y que, pues a la fin, claro, pues es un personaje más da trama argumental y... y, y es modos buenos. Y eso, que cuando se muere Juliet, el tío, pues claro... O se carraca con Jack también la, tres cuatro años casados no o... sí sí sí sí tres años o tres años de de la trae unos setenta y pico temporal yo y y esos tres años del arco temporal de dos setenta eh, le cambian pero bien yo con con Sawyer o sea viendo la segunda u la tercera vegada la, la serie y tal eh, me pasaba una cosa yo de primeras me pensaba que también como como decías tú no que ya era un boque Eh, pero mirando lo que fa si tú te miras lo que fa Sawyer, o sea sí ye o sea ye o sea como decir fastidiando a todos pero también fue una otra cosa que yo creo importante desde de, de la vista política de los, ¿no? O sea, y veía una vista política de los, ¿no? Sí o sea, sí. Que piensa, no, no, no. piensa ya que, que que simboliza alto tovacho, o sea, o punto de vista comunitario, solidario, etcétera y tal. Pero Lock, o sea, digo, perdón, Lock eh, Sawyer ye os contrapodés o sea, para que, o sea, porque no haya ningún que que siga un contrapoder desde que Lock ye una una persona que ye más de fuera de, de, de grupo que que dentro dentro de la comunidad el único contrapoder que había tayak Tayac y y lo y lo fa servir o sea y no y no lo o sea de primera se, yo me pienso que él, pro que no no es consciente no es no no es dicho, no de que de que llevo contrapoder mm. pero todo lo que falle es para que él no o sea no armas a medicinas tal no sé qué para que o sea para que había una tensión política que no dice que el liderazgo de, de Jack siga, bueno, o sea, total. Sí, sí, y un acumulador animal. Yo lo que decía hizo antes eh, of the record, y hizo el tío que que acumula y no, no, total yo y yo voy a controlar la, los medios de producción, ¿no? O, <risa> o, bueno, lo, todo todo lo que había, ¿no? Va, va, va a controlar todo lo que todo lo que realmente valioso en en la isla. Y sí que antimás, lo que decías de El de Liderazgo, me movía un capítulo que, que, le, que va a Hugo no sé qué y, y le, y le dices pues, oye al al vaso como que pues, tú y eso, o, o nuestro líder y tal, sí. que se oye también a otro debate, porque coña, ha de haber un líder, pero bueno. Sí. Eh, pues eso, pues tú y eso, nuestro líder, ¿eh? y dices, oye, pero ¿esto, ¿esto por qué? Y dice, hombre, porque no oye Jack. <risa> no, y Jack y era pues que misión. Pues, por Asti, pues igual llega con los otros. No, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero pero sí que hizo lo que decías tú. No. Yo contra, ¿eh? en ausencia de Jack y de John, Sawyer. Pues, mm. No se les ocurre pensar en una mujer, pero que no. Pero pero eso Bueno, si tú París Descansamos un poco Que llevamos okay, ya Casi una hora de grabación Así nada Pues por aquí Armando Fuma Que ya hay <risa> Ya hay esto Y tornamos de pues Que nos queda Un Fascal de, de Personajes Nos queda Nos queda Uno, dos grandes Benjamin Linus okay. Nos queda Desmond Said, sí. Los Windmore Faraday, bueno, Faraday, Faraday, Faraday Faraday Faraday Que, que mola Que mola <risa> Que mola mogollón ¿no? Soy tu constante Bueno, pues Metemos <risa> Metemos una canta, eh, cuando yo era parando programa, pues me dice Armando de, de meter música de los y tal, pero guayaron bueno, en pandullo, báixamela toda y todo esto, y bueno, pues ya sois entiendo lo que se siente de fondo, pero trobé, en, buscando por por casa, pues trobé una canta de fala, tiradaños de las novias, que es muy freak, <risa> y que... Eh, y que se titula como una frase que decían en Twin Peaks, Fuego camina conmigo, que eran ahí esas sí, sí, frases pues que, que tanto se, se repetían en Twin Peaks. Así nas que pues metemos las novias con Fuego camina conmigo. Bueno, ya hemos de baixar el volumen de Los Planetas, en que era que yo ya era aquí ya bailando y dándolo todo, pero tornamos a charlar de, de los que ya lo que hemos venido. El otro día metemos cantas de Los Planetas, que podemos hacer un, un programa de, de poperos. Ya me vais a ello. ¡Bien! <risa> y había otra persona, menos mal Bueno, eh, y ahora no se va a noscharle una mica Pues pues eso, pues de los Tres mastos alfa, ¿no? De, de John, de, de Jack de, de Sawyer, una mica eh, Y nos quedaba en cara pues Muy taché, ta ¿no? Pero así Eh... Hizo desoyer, antes pues, más, pues eso, pues ya nos charlando también de, de toda la evolución que fació. Que sí que es verdad que en primeras ya era un boque, ya a la fin, pues París que, que se, se redime, ¿no? que ya nos diciendo que hizo que, que ya era muy todo sobre la redención. ¿Qué más personajes? ¿No Podríamos charlar? no sé de, venga bella propuesta pero desde del otro canto de la tra, de la da, da cabina eh, este wow bueno, de, de ben, ben, Benjamin Linus que llega el otro Masto alfa no de de la cuadrilla y eso que que precisamente pues, existe no porque los otros sí que son tres eh, John Jack y, y soy yo son tres fortachos no tres tíos que liderazgo tal Benjamin Linus y un mierdas pero pero llega ye... O malo por excelencia. Sí, sí, sí. O sea, y, yo un, malo por excelencia. y un villano buenísimo. Y un villano, eso oye. Porque la historia de ye... llega gran la historia de Benjamin Linus. O sea, la historia que en con su pai. Juan Banta porque su pai tiene trabajo. Su pai, en... que ye, o ultramierdas ya. <risa> sí. Pero la historia de Sumai. Es que la historia de Benjamin Linus es bastante completa también. ¿eh? Y, y la evolución de personas también. Mismo. O sea, cuando llegó villano, villano, villano. Y cuando ya remata la serie y Hugo le dice que has estado un gran número dos. <risa> Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, eh. Ojo, eh. Charlando de destin... O tuyo destin y estar un gran número dos. ¿sabes? Ya, ya troputeado. Oye, como Locke, ¿no? Que los dos tienen esas alufras, ¿no? de sí, estar. O, sí, o sí, el sí, de sí, Jacob sí. y tal. Y al fin fin, mierda, los mierdas... <risa> El Hugo, ¿no? Que yo, creo que te pensabas, y, y la bondad triunfa y X se queda con, con la isla, y más ni menos, claro. pues, pues Linus y, y lo que son los los Great pretenders, los, los que prueban ahí de, de quedarse con todo y de y de tal. Es que a de, Se me los morales La entrada ¿no? de Benjamin Linus en la serie, es genial, bah, porque es justo brutal. cuando lo pillan. y el tío construye la historia de lo del globo que ella había echando con la suya mujer y entonces pues claro pues dudas no ya ves igual es bueno tal no sé qué y Y bueno, luego mira todo lo que pasó no, Un actorazo, Antimás eh. sí, sí, que... sí, No sé qué no sé tal le la la serista de Person of Interest o... Yo no Una visto. mierda no, no. <risa> Dice, ¿cómo, ¿cómo dice Iván en, en País de Familia? O sea, le, le, cuando charlaban de, de esta versión de, de, de Jesucristo Qué fácil, ¿no? Y tal, dice, dice, o la actoriste como... Que eh, hace bien, que hace... Como se diga, ¿no? O sea, la, ahí, o sea... A idea ya bien, ¿no? Pero, pero a yo me, me, me país una, una traza esa serie de malmeter dos actos como, como sí. cabeciel. Y, y este, bueno, que no, no me acuerdo de suyo nombre, ¿no? Pero sí. me país una, una, una traza de, de, de desaprofitarlos, ¿no? De, de que, sí. bueno, no, no charremos de cosas malas, ¿no? O sea... No, pero la evolución es súper interesante. Porque también tiene la toma documental con con esta mujer, con... Juliet Con Juliet, y perdón mm. y, y, y el tío como Manella, A toda la El tío nunca no ha visto a Jacob Bueno, historia, historia, la historia Sí, sí de, Sí, de, de sí yo como A, a mí me me, me me fa Pensar una amigueta De De estos predicadores ¿No? O sí. sea De que, que, que, que venden eh, miraglos y que, y que. No, no, o sea, yo he charrado con Dios y tú te vas a curar y no sé qué, no sé cuántas y tal, pero nunca, o sea, o sea todo mentira, pero dan una sensación de, de, de fiabilidad, de, de confianza que, que, que, que llega... Claro, no. y, y estoy, eh, Y se atraza de, de personas, ¿no? O sea, que, que en un, un int en un momento de. que había un vuelo de, de poder, ¿no? O sea, de, de que Os. Eh, Whitmore se de de la isla. que Jacob no no nunca de que plega el avión y tal y este llega como como líder accidental y que y que como pues oye no, no ha trovado otra traza de de, de ferse líder que, que contar mentiras no y, y bueno hay un, persona, un personaje para yo interesante no o sea de, de, de esos personajes que que yo había cuatro tipos de personajes en los no o sea os más masculos alfa una una triste realidad Eh, o secundarios, o no para secundarios, o sea chen que ya importan pero que no, que no destinada, ¿no? a, a liderar esto. Dicen pues, y a encharraremos de, de Desmond, ¿no? pero Os, os personajes clau, ¿no? O sea que que son, o sea que son de fuera de, de narración, pero que son cruciales que no se puede entender la historia. Y de impuestos está Chen, no? O sea qué pasa con ellos, ¿no? O sea con Daniel Faraday, con Benjamin Linus, con, con, con Whitmore, por ejemplo, que son Chen que que se sabe que no van a plegar en, en garra puesto de, de controlar, ¿no? Toda la historia, mm. pero que si no no se puede entender la historia sin ellos. No y la historia de Benjamin Linus cuando con pues la París del cáncer también y la historia esta y la porque la isla pues como que le da le da la espalda también y chustado pues, a parís por ahí Jack sepa ¿no? para que le haga la operación esta historia no y, y mm. curioso no la historia de Benjamin Linus y ultra completa mm. yo creo que lo que decías ahora de que, que hay un personaje mentirol y tal y un personaje mentirol pero que él se cree o sea él cree, yo creo que él ve el universo como O sea que, que todo eso que todas esas mentiras que fa y todo esto, que él se las cree ¿no? él y tiene una visión distorsionada de, de la realidad, y, y, que él se velle como gran líder y como y como el hereu de, de Jacob y Les, les y todo esto y claro, esto también es una persona que no ha vivido otra realidad que Isla, que ¿no? Eh, que es lo que pasa con la chen que no vive que una realidad en, en un mundo ya A ver, pero... o sea, si, si colaboras en un genocidio pues o sea, de, de, de, has de probar <risa> un rechazo de justificate también de verdad también de verdad. <risa> pero la conexión también con <risa> hemos charlado de los genocidios. claro, ¿no? claro, pero la conexión pues, de chenocidio y tal <risa> en la isla la, conexión, la, la, la, purga, conexión, la purga la, purga, la, la purga. conexión con, con, Richard Alp, con Richard Alper también el número 2 en aquella época <risa> etcétera, ¿no? es que y Bueno, otro personaje, Richard Alper Richard Alper, de verdad, de verdad Por cierto, de Canarias <risa> de Bueno, no, de verdad <risa> yo, yo, yo, yo, yo, yo, La trama <risa> argumental, el tío de Canario Si no, si no equivoco vamos no, o sea, no. Sino, yo, yo, yo, yo Canario, yo Canario, yo, canario, yo, canario, canario, canario Con sí, su sí, sombra sí. de ojos y tal <risa> No, pero esa, esa, esa clica que se, que se Fa alrededor de, del avión Que torna tornata o piloto cómo se cómo se hizo piloto Lapidus la la Lapidus no o sea la la Pidus, la Pidus. O richard alper tal o sea y se acerca el de Chen que, que se forma a la fin de la tercera no da, da, da no no, da, bueno. no, no, no alper sale en la cuarta sí. hombre, en la, en la cuarta ya. pero cuando se van de la isla y, y a cuarta sí a la, sí, la cuarta. sí a la fin de la cuarta, la fin de la cuarta cuando eh. mueve cuando mueven la isla sí <risa> estas cosas claro nosotros las comentamos tan tranquilos pero Tam Tamara que no ha visto la serie cuando digo no esto eh, cuando mueven la isla ¿cuál qué <risa> cuando mueven qué cómo mueven, la, mueve, la... Sí, en fin se mueven la mueve, y se movió y se movió y, y se sí, movió sí, sí. más personajes que tengo por aquí bueno Sayid que ya eran charlando sí. ahora mientras estos feva Fumarro. Eh, Sajíz yo lo que decía hay uno de mis personajes favoritos sí. porque hizo porque encima yo un aquí bueno, que es raro que en la serie de Yankees haga un bueno, ¿no? con un ex torturador, un ex militar de la guardia de Saddam y pues la historia, toda la evolución que tiene en la isla, y uno de los personajes más pragmáticos de la isla, ¿no? y que de vez pues colabora mucho también con toda la resta y para y un personaje muy bien montado Y pues me fonaba Mica de Pena también todo lo que le pasa después de estar a, pa para Benjamin, ¿no? Y todo esto. No ploré una puñetera glanima por la arroya, esta que, no. que la matan y tal. Ploré por Sayid. Pero la arroya yo me pareció una jauta y, y pues bueno. Pues no, dice algo de, pues de, de Chirman, si era mucho más interesante en, que, en cara que se lo fotan en la primera temporada boom. y en Yo me pareció otro personaje plano de todo, ¿eh? me parece pues va no sé el, el, el, el, el o, o, o, o Cristiano seguidor de loca ahí no no, no me decía Guardia tampoco Hostia no pues él yo, yo, tenía ese cómo decirte se, que que yo por importar en los no o sea ese rol de protector yo soy el protector no o sea de Y, o sea, y todos, eh, o sea, Jack y, y O'Cullman, dos protectores y tal, pero, pero, pero Boone tenia ese, ese rol de protector con la con suya chirmana que, que, que, que podía darle, o sea, yo a yo Boone, o sea, de, de la primera temporada, y de uno de mis personajes favoritos y tal. O sea, y o sea, una rareza porque de Dengun no le fue a Goy Sí, Boone, sí, eso sabe, te iba sí. a decir. pero Me y, lo ¿verdad? he de Dengun que le fue a Goy y Boone. Pues a yo, a yo Boone o sea, le, le tenemos una mena de, de respeto, de aprecio, no sé cómo decirlo Y... Y bueno, o sea, pues eh, eh, bueno, ahí está eh, suya, ay, cómo se cómo se llamaba, Suya Sherman? ¿sí, no no, Claire, no Hostia, no, Claire eh, Shannon eh, Shannon, Sí, sí, sí. Y era Isha, isha mena de, de de personaje que que que Manis de Cabotacuan en Los, que que, que le cae protección, ¿no? Y que anima mucho eh, Como cómo decir, a los personajes principales a hacer cosas, ¿no? O sea, o sea, a protección, o sea, Isha que que lleva Una, un, un rol ambiguo, ¿no? O sea, que ahí no me fue aragoy O tema de los protectores Pero, es verdad que en la trama argumental De los, o sea, los protectores son cruciales ¿no? O sea, que, que siempre hay que dar un protector Para pa apañar problemas mm. Y boom, en Yera uno Y pro que sí, o sea, o sea, y, cuando, cuando manis, o sea y había un título De, de un capi, de, de ese capítulo De dice eh, capítulo El ye o nuestro tú <risa> que an, o torturador dos otros. Sí, sí, sí. Dos sí. otros. Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí, sí que vale. lo dicen, que lo dicen. Este dice, yo nuestro Sayid sí, sí, sí. él sí, sí, sí. yo nuestro tú que dice, y, y, y Que sale. eco, ¿no? Me parece o No, no, no, no. Ah, no, de los otros, de, de, de los otros, otros que llegan vale, vale, vale. en la estación O, o ruso. Sí, Mijail. Mijail, Otro personaje Mijail. también, que dura Entonces, poco, pero pero hostia, los pocos minutos que tiene oh, Mijail, son sí, buenos, es ¿eh? Y se parche trupa. Y soy que cada vegada que, que sale, peta una bomba. Y, y nunca no muere el tío, ¿eh? Y ultra resistente, o sea, y, y es verdad que, sí. que llevo un pruf, ¿eh? O tipo lleva un proof No, pero es verdad, o sea, para pa Yuisa Chen, o sea, que, que o sea, fa lo que cal, no? o sea, lo que calga para pa proteger a un a grupo, ¿no? Muy y e, ese, ese punto le, la, le, le acerca a prueba a los personajes protectores de Eros. Pero Boon, a ver, claro, Jack tiene cualidad, John tiene cualidad, Sayid, bueno, bueno, creo que sí, que tiene cualidad de protector, pero Boon no. Sí, pero Bun, a, ver, no a, Bun, yo, a yo me parece que yo un quiero y no puedo, y que, ¿no? Y, ¿Y Hugo. Pero Hugo no, no va de protector. Se... No, no, no. Yo no creo que diga la no. Es que no. no, tampoco, no o sea, Boon quiere estar Jack collón, o John o tal, sí. pero no puede. Habría mm. estado un buen segundo. <risa> <risa> no, pero de pues, también son estos otros personajes que, que amanicen. Que de primeras puedes pensar que van a dar mucho chuego, pero de pues, se queda un poco la cosa en stand-by, ¿no? Por ejemplo, Walt. Ah yeah. Walt. Hostia, o hijo de narco de narcode Walt. Yeah. Claro. Hostia. Claro, Oficio pero hijo de Michael. Hijo de, sí, de Michael. O sea, con parece que va a dar chuego, parece que va a dar sí, chuego sí, sí, porque sí. se chunta con John Locke. Parece que tiene poder. Y va a que sí exactamente, pues uno de los niños Furtados, eh, bueno, que si sí, el cómican que llaman y a Malice los Opal, bueno, desde la historia y de pues pues ni Brenca ni me llama, macho. Ni Brenca ni Mella. Yo, yo creo que eso ya era una línea argumental que quería sí, explotar. Y dijeron: Esto no. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí que podría haber. Y luego, a que... todas persona también, curioso, eh, que aparece con una collaísta de, de Withmore Miles. Miles, Miles, Miles, Miles, Miles. Miles que, que chara clama... con los muertos que <risa> <risa> le clama Soyers, <risa> soy que chara con los muertos y ese, ese flashback super chulo que va a charar con la ah, sí, sí. con la lola de, de un zabal que pues se va a estar asesinado no sé qué y te quedas ahí este es este, la bomba pero sí. luego el tío <risa> que pues jefillo de... jefillo de uno de uno de, de, de, de, de unos de los de, de de un tío Dharma sí el que hace más presentaciones eh, soy sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. que también curioso el personaje también ¿eh? que además ¿todas, todas esas trazas de enreligar las las historias sí. y tal la... bueno no hemos charlado de relación entre bueno Jack Seffar y su chirmana chirmanastra de verdad Claire Claire, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Fino Fíjate, Fino ¿eh? Los dos de, de, del tonto este <risas> Cristian Sefar. Cristian Sefar, Christian Sef, tonto, tonto, ¿no? Y un. <cuarto> tonto, ¿no? Y el un. El fillo tonto, de. <risas> pastor cristiano, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, <risas> sí y una <en> mala persona. <risas> mala persona. Yo una mala persona, Cristian Sefar, no me digas que no. ¿no? Y Antima, y. Y yo atormentado. Y Claire, que yo un personaje que yo me parís, también en jauto de todo, que no me diz cosa. Pero, más ni menos, tiene unas actuaciones muy majas. La, la actriz me parece que lo, que lo fa muy bien. En la cabaña. En la cabaña, eso, en la cabaña. la, mm. cabaña, hizo, la, cabaña, la, la no, cara, cabaña es genial. La cara que mete de, de chungarris ahí. Sí, sí, sí, de, sí. de, de soy malvada. Pero, ¿y eso mueras ¿Y lo dice en pasar? Sí, sí, sí, sí, sí no sé. Yo, yo me es que, no, que, que no ojo, te pasa como con lo de. Eh, también en la seisena temporada. O Templo y se queda París. Vale, y una no no edad de olla. Pero, pero, pero esto que son los otros de los otros. Con este chapones de. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Oye, que también era, que era malo, bien malo, por cierto. Bueno, y, y otro, otro personaje que pa' yo sí que, que calcharrar, Rousseau. Russo Russo que ya sale en, en la primera temporada ya sale puede estar o no. O ya sale en la segunda. No lo, no, no me acuerdo. Bueno, Ray, yo, yo creo que yo un... No, y, y en la primera porque en cara son vivos eh, Boone y. Y, y sano, sano, sano, sano Claro, Rousseau, a, Amanís Cuando de Tortura a Sawyer mm. Se raya Porque bueno, defenda una cosa inhumana Y se pira de la colla De, de la de la isla Y se troba con Rousseau en las trampas Que la zagaleva va la mesa Por ahí a manda mm. de su campamento Y ya estoy argumental De Rousseau, <fut> de brutal también, o sea, podemos charlar de cuando Amani en la isla con la suya colla de científicos franceses, cuando la tía mete un mensaje en la torre de Que se fote 15 radio, años, ¿no? Hay sola es. o sea, toda La trama argumental de la suya cilla, Benjamin Linus, bueno... En fin. claro, yo, por ejemplo, instalé una de las cosas más absurdas que he visto en Lost, en, o sea, quiero decir, una, una tía que ha sobrevivido, ella sola, en la isla con los otros, con O Fumo Negro, con la Mike sí, sí, o sea, que parió, no sé qué... Eh, con una filla eh, y toda la pesca, 15 años y pues la matan en, en una emboscada chorra que, o sea no, no tiene garra sentido la muerte de, de ruso o sea una tía que se suposa que ya feita a las emboscadas a todo esto, o sea que, a ver que no tiene una formación militar, pero coño, pero oye, una, una superviviente nata, sí, sí, y la sí. matan como la matan Ah, yo me parece absurdo y me parece, antimás más, una mala muerte. O sea, yeah. dentro de que, que había, pues eso, pues la de Charlie, por ejemplo, me parece una muerte brutal. La de Julieta, la de Rousseau, me parece una muerte de mierda. Y antimás más, matar un personaje tan, tan bueno y con tantísimo potencial y que tanto cariño le tenía como Rousseau, yeah. joder, mal, mal, mal ¿no? de Love. Sí, Lo aparece ahí, el Kimi este de la colla de Withmore, Martin Kimi. <risa> y Hostia, el mercenario este mercenario eh, de la colla eh, de Whitmore y tal. que también y es curioso porque el humo el, el negro este pues, a manís quiere fa lo que quiere se <risa> pule a todo Cristo y llegan a los americanos estos de los U.S Navy y vamos y, ay, me duele un brazo ya está sabes <risa> <risa> por favor sí, sí, estoy mal, estoy mal. <risa> bueno. más personajes venga por aquí continuamos Desmond Desmond, Desmond. Ye yeah. o Millor sí. Desmond Hume Ye yeah. o Millor sí, yeah. a Constante <risa> yeah. me yeah. yeah. a Constante Ye yeah. o Millor Persona O sea Tiene el poder Bueno el poder O la habilidad Con el rollo Del el, el, el electromagnetismo De la estación Cisne Lado de la tecla O atrozada el Que se pega La tira de años Y <risa> si tres años Se pegó Cinco años El pobre Dándole una tecla cada 108 minutos. Eh, pero o eso sea. es imposible, o sea, hay o sea, <risa> un, no, o sea, un fallo argumental del Oscar, o sea, no es posible, físicamente no es posible, pégate, tres años, o sea, durmi, durmiendo 108 <risa> minutos, cento, minutos, o sea, yo qué sé, o sea, bueno... Despis, en Belinda te despisguardas y, y peta. No? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿no? sí. Hombre, mira, el primer episodio de la segunda temporada... cuando ya La primera vez que Kaman este de gacho, ye, la hostia, y la, la hostia. Y la hostia por la música, por la escenografía, por todo. ¿Una? El búnker, el cisne, es que es el coporo. No. Luego la tama argumental con Penélope. Pues es que, una, un, una duda que siempre he tenido, y, no, y nunca he tornado a hier, eh, este episodio y tal. Y cuando. Cuando bajan a esta la estación eh, Jackie. Sí, y... sí, al cisne. Sí. Eh o sea Desmond reconoce a Yak Initiate o no? Pero y es extraño, o sea, porque Dimpues, cuando se fa ese flashback de que se troban en... en... el estadio, corriendo. Sí, corriendo no estoy... Pero Dimpues para cuenta, Dimpues para cuenta. Pero claro, pero eso sí que... Dimp... Primero que Dimpues para cuenta, y, y que en ti más, qué decir, a ver, yo todos los días me cruzo con chenco Bueno, todos los días no, ya que yo yo correr todos los días. <risa> <risa> todos los días que corro. Cuando salgo a topar, que A correr me cruzo con a Chen, ¿no? en, y... en el Pincho Chueves, yo me cruzo con un montón de Chen. En no el Pincho Chueves <risa> te cuento. No, pero hombre... Y... Y charras con Meluno y tal, pero, pero tienen una conversa, una charradeta que cuesta yeah, que, de cinco yeah, minutos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que, y, y se supone que han pasado pros años. Bueno, y un filo que, que sí que lleva, ¿verdad? Que yo también me facilité esa pregunta, ¿no? Hombre, tú sabrían de No, pero claro, ¿no? la relación es. es Desmond Hume lleva una pieza argumental clave. O sea, Total. ya clave, primero, porque yo, compañero sentimental de Penelope Whitmore. O sea, ya charramos de. Bueno, pues no de ex. Jefes, esmainates y tal de... La fía de Romato alfa, Exactamente. Bien, pues, bueno, todavía este es algo argumental de que quiere estar con ella, pero que, bueno, pues para su país no es merecedor de que siga con la suya fía, etc. Y en los amantes de Teruel. Y en los de Teruel? ¿Se, se, en es? se mata la guerra sí. por... No, no, no, no, no. <risa> Para hacer fortuna. Sí, y... sí, sí, sí. No, el tío, pero fa un viaje como Ulises. Sí, sí, y, sí. y casualmente, pues, Penelope se llama también... La compañera, ¿no? Y una o, otra cosa que me he trovado, güey, eh, ojo, asuma dos números y ¿Eh? yo siento güeyto que llevo un número de pretendientes que tenía pena pena Penelope. Toma. ¿Número de pretendientes y eso? Y yo, y yo me he trovado, güey. Penelope la de Ulises, ¿no? ¿Ah? ah, vale, vale, ya está, estaba flipando, estaba flipando, ¿sabes? <risa> Odisea Homero No, no, sí, sí Yo sabía ya, eso pero La vida a principio Afectar Yo te agüito Pero tenías Jalo Yo te agüito Sí, sí, sí no. O sea La guerra de Troya O sea, yo qué sé Te salían 10% Te tenías Cada, cada, cada añada no, no, no, no. al tope No, pues eso, luego el rollo de lo del electromagnetismo sí. En eh, no, la Onzaga el episodio, pues que, que mueve la piedra De la fuente Y toda esta historia, pues y, y este Zabal, qui fa un contacto con Los Flash y esos alternativos Que hemos charrado, y este tío que bueno Oye, es que... yo, eh, este Desmond Hume, a, a yo me París Esto en los X-Men y un concepto Muy alto vaso cutiano. Que yo y una persona fuera de, de suyo tiempo, ¿no? En, sí. en los X-Men, pues sale Bishop, sale la eh, Rachel Grey que lleva la filla de un universo alternativo de Jean Grey no sé qué tal cual. Y, y una persona, pues hizo, so, pues como que llegue que como un observador externo, ¿no? Porque como él puede villero os futuros alternativos y, y todo esto, pues lleve. Ye, y yeah, yo hizo, me paréis, porque encima él sufre mutismo de defeito. En la, en la tercera, creo que cuando Sí, en la tercera, claro, cuando, cuando tiene todos los flash forward de, de Charlie que lo pues van a matar y todo arco. eso. Y me es un inte que decide matar a Charlie patro base con Penélope. Con que a la fin se arrepiente, ¿no? Y todo esto, pero hostia, eso. Yo yo uno, una de las líneas argumentales que más me fa. Por eso, por oh, todo. Obli oblinco que hay con, con Charlie, o sea. Sí, sí. A partir de estar de mismo. Bueno, los Estados, etcétera <risa> <risa> Vamos a dejarlo ahí. <risa> Porque uno es y la toalla inglés. Sí, sí, sí. De la misma isla. De la misma isla. Esa historia no, y es súper curiosa también. Atención a, a eso que he que, que, que dicho ahora. Son de la misma isla. <risa> de verdad, son, son son chen de la misma isla en uno y en otro... Y en otro, sí, otro hemisferio. Eh, sí, sí. Curioso. No, o sea, hay de o sea, pues... O sea, ya no llega ni siquiera a un personaje. Yo llevo más, ¿no? o sea, yo, o sea como... así pues a misma isla O, o a misma secuencia de dos números O, o fumo negro y tal Y un personaje que, que lleve vea cosa más y una, una fita de, de narración no O sea, y, o sea lleve, y algo diferente no O sea No sí. sé si pues, Bueno Es que sin, sin Desmosquieu No puede haber mm. no, ya no Y, y que yo un personaje Que entra en la segunda temporada Que no lle sí, oye... Que no lle oye... eso que en primeras bueno y, y yo creo no sé si nos dejamos a bueno, no, yo, no sé, de yo, yo, yo, yo creo hacer sí, sí. una una una, una chicorna cordanza de de Rose y yo marido dentista ah, ah, no. de verdad que, que para yo son una versión de los de Tom Bombadil y bailador <risa> <risa> Bombadil. No, no, antes antes me veigo 10 horas de, de la parella esta De, de los, tendiendo la ropa En la puta cabana Que tornara a leer Una sola pachina sobre Tom Bombadil Pero no, no, o sea, no hay túbulos No, pero o sea, o sea, A función argumental que tiene, es la misma <risa> y, y o sea, ya yo escoge fa. Leísela le o viésela y la misma al tobajo, o sea, no la, a, aquí le fa hoy, todo pipeables de por. Bueno, ch Chorcho Romance <risa> ha muerto la radio. Bajándole <risa> los volumen. Lo sentimos por todos los fans de Tom Bombadil. <risa> Si haz fan por un motivo que si haz que no nos no lo explicamos de ninguna aquí, ¿no? A, mi, a ver... A yo mi h hermana lleva fan de Tom Bombadil, ¿eh? Le encantaba. A ver, yo Tom, ba Tom Bombadil o personaje, o sea, lo odio. ¿Vale? Lo odio. Pero concepto me fa goy. Pero si ese está, por ejemplo, yo que sé, un perro con cara de humano, pues me hace efecto más goy. <risa> y ¿Y más? ¿Y Tom Bombadil sí que Jum deus es más china, <risa> total. O sea, que no, que no. Tom Bombadil no tiene... ya nos hemos ido de... <risa> nos hemos ido ya de era no no o sea, pero bien o sea pero no pero llenas charrando de, de, de, de, de o sea que aquí todo Dios y, o, sea, y, o sea Sawyer Jack Locke a todo Dios y he preocupado de fese con o control de la de isla y de luitar contra Kisiga y tal en los años en estos pleganaste y, y dices no cestar que eso también y una mena de o sea de, de o sea, de estas cuestiones medio políticas que querían dichándose de, de, de, de, de, de, de, de estar, o sea... Son los hippies Sí, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Y es como el Leonardo DiCaprio en, en la playa pues. Sí, sí, no me lo había planteado <risa> nunca así más. No, pero sí que... Bueno, a ver, se suposa si suposa que había 48 supervivientes y no sé cuántos nos echaron, no sé si suposa 48 un... más el perro <risa> o sea, y, y más los que se quedaron en la otra parte del avión sí. y todo esto, ¿no? Pero bueno, pero... Pero claro, se supone que había un Fascal de Extras que aparecen para Asti de cabotaqua pues pues eso, pues como Nicky Paulo como Gacho este que aparece en un profesor, capítulo y le esclata profesor, profesor, <risa> profesor, profesor de, química. de química Exacto, pues, pues tocistos, ¿no? Yo cuento que había más eh, ¿Cómo se decía la mullerista? Rose Rose y dentista no me acuerdo cómo se decía. Sí, tampoco. Yo cuento que había habría más lo que pasa es que, claro, no nos los amuestran No no es más, porque todas las restas sí que fan bella cosa, ¿no? Sí, Ahora pero, bien. o sea, ¿Hay a la, la final, el número de supervivientes que fan bella cosa, por chicota que sea, en son mitos, ¿eh? Sí, pero, o sea, quiero decir, o sea, íbamos a, a, a posarnos marxistas por un momento, todo <risa> sea, Toda lachen que había pescando, re, eh, recoltando frutas, tal, o sea, que no sé cuántas, y que impuestos no tienen garra de en la historia, hostia, o sea... Sí, eh, sí, Es verdad, es verdad, y cuando, cuando dice ya que me parís, que venga, pues que ahora, que como vienen los de barco, que nos nimos todos ya y todo, venga, como borrequicos, ahí, venga, para pa allá, ¿no? Y, o o sea, pelungas, venga, pues esas pelungas, ¿no? Eso, que troba agua y no sé qué, pues venga, pues esto para allá, ¿no? Y, sí que llevar de una mica eso, ¿no? Sí, bueno lo que aleba, no, o sea, y, y, y siempre ya era como, como, como decir, ¿no? O sea... una reserva que tenemos de, de posibles personajes para por si un caso no si sí, sí. sí, pasaba había cosa que calma a uno que sí sí sí pero eh, antimás y esto hay una también hay una cosa muy cutiana, no de, de las bueno de, de a ver de los Yankees en, en en general tanto en televisión como en las series comentó que siempre han de tener un líder por pelotas no y en, en los cómics igual en los cómics lo, los Vengadores se foten los 30, 50 primeros números de Los Vengadores foténdose dos tías entre ellos por ver que yo líder, si Iron Man, el Capitán América o no sé qué, o tal. Mm. Y esto ya igual, ¿no? Pues no, yo que yo líder, yo ya, con líder, yo... Coño, no. de verdad que son 50, que no Calfer unas municipales, que no. <risa> Quiero decir, yo, Ahí vamos yo, primarias Yo llevo una delería, ¿no? Esto que tienen lo, los yankees, con este tema de liderazgo, ¿no? Y, y se va a Jack y ande, y pillan a Sawyer, pero chico, pero no. Ver, que, que las, y, y que la decisión llegue de pescar aquí guaya, que no has de poner una decisión de yo, yo, yo, yo a, ahora me acuerdo de una de una serie que, que dio una miqueta de esto que era o sea, una, una tradista o sea poscuelas de, de Lost que llegue Jericó Ah, bueno, estás claro, en remera. Está. Sí, no, sí, sí, sí. no, no, esa no me la. No pues la he visto. Eso yo, o sea, otra, un otro futuro posapocalíptico ¿Eh? y digo, tampoco ah, nunca ah, no acabó. <risa> sí, no, en facción, o sea, como, o sea, se hace una campaña por, por Twitter que, que es tío da, primeras campañas que hace por Twitter para para salvar una serie, ¿vale? Y y consiguieron que se que, que se fiesen dos o claro. tres o cuatro episodios y tal, Para rematar la serie. Porque ese vadito Que se refería A una, una segunda temporada Y tal Y a la fin Se enfació en dos o tres episodios Y tal Solo que te arrematala Y con héroes no Me cago en su leche <risa> <risa> o sea, Es que héroes Este una, un, una, una angunia Y una agonía a Prolongada ver, Yo que Una, una peli de una hora, así que no calmás. Y el argumento de ayer era una mierda. Una peli de una hora remata, sí, o de una hora y media, no, no, no te calmás. Hombre, el argumento de eso no era una mierda. No, no, el argumento... pero, ah. No, pero la cinquena temporada, la cinquena temporada ayer era, era una aguña. Yeah. Y, y yo creo que con una peli floicheta, a lo menos cerraba esos filos, ¿no? Y que le diesen un final digno a la mozeta, a la cheerleader y tal. Salva la cheerleader Salva la cheer Claro, que no. So you saved the world, so we... no, Dices, save the world. No, como era, dice. Save the cheerleader save the world. No, sí. pero la, la frase la, la frase que le diz a la fin eh a los este que Esteghye de origen armenio y y y mi Lorenzo Emilia. Los wow, Stirmans, el que lleve <risa> congresista <risa> sí, y el otro, ¿no? Sí, sí, y dice, sí, sí, sí, you sí. save the, the cheerleader so we can save the so we can save the, the world. O sea, salvaste. Salvaste la cheerleader leader para que nosotros pudiésemos Salga claro. claro, al mundo Pues sí, sí, sí. oh, muy bien <risa> Bueno, no bueno. sé si nos dejamos Ver el personaje más por, por charrar Bueno, Faraday Yo soy, yo soy fan, ya, ya lo edito Yo cada vegada que, que sale, sobre todo cuando sale De, de choven con, las, con los pelos largos <risa> ya Y ahí yo me, me pongo Berriendo y yeah, una maravilla Yo y un personaje que porque pues, sobre yo típico científico espis guardado no que, que no se entera pero que en realidad hay un genio que no sé qué enamorado antimas de, de Charlotte hay ah, un personaje que me, que me encanta que me encanta me encanta me encanta y fillo y, de sí. fillo de Lois fillo de Charles Widmore <risas> es que yo yeah. fillo de Charles Widmore también ¿eh? Hostia. Sí, sí. es que yo, yo chilman de Penélope la de los 18 no. apellidos vascos. Ah no. Bueno, esta rama mica de de, de Keith, me pienso, o sea, ¿Y que Kate me parece un personaje aquí, tan eh, plano? que aquí, el programa, no le fago yo Kate y no quiere ¿A que... Ah, no, no, pues charras, ¿eh? charras de Kate. No, Kate. Yo, yo, yo. Mira, me lo metes a huevo. <risa> <risa> me voy tal excusa, charras de Kate. ¿Me estoy pinchando? <risa> bueno, Lorient, no, no, eh, cojo, no, cojo yo las riendas del programa. ¿Qué, ¿Qué <risa> opinas tú de Kate? <risa> Ch charras de Kate. Hostia, pues yo... No, en serio, me eh voy tal excusa. Vestene, vestene. Hostia, Kate. Pues yo, Kate, o sea, y un personaje que... o sea, y. y esa historia de que bueno, hay muchos personajes en, en Lost que que sonfriendo cosas que no que no se veían, ¿no? y que ella y la que mueve siempre, o sea, y como quien penta una miqueta los filos sí. argumentales y tal hasta que se desemboliquen más que más en las dos tres primeras temporadas y tal. Dicen, pues ya pierde suyo peso no, narrativo, pero pero hay quien penta, ¿no? O sea sí. siempre Yeki a, a ya que a ya Sawyer hasta hacer cosas. y de impuestos, o sea, siempre un pesen, un pasentazaba. Bueno, y y yo tema que tiene con con Omar Shal en los primeros capítulos y tal, yeah. el el el y la hostia, ¿no? Porque los problemas consuma y eh, el asesinato de Opastro eh pues la historia en Australia como le traicionan, por eso Omar pi, la pilla y marchan hasta Los Ángeles y y, y soy Eric Kate fan parteache de una de una cosa que no hemos cerrado mica Que yo me pues estar que los no siga la a serían que más se fa pero hay una cosa que yo, para yo importante que llegue o sea ¿no? o a sea, a a tuya identidad o sea que sí ambos dos que que, que son Chen que, que amaga su identidad que también lo fa Linus que también lo fa sí pero en, may, en, salir, en, mayor, en mayor grado sí que lo fa Nistor ¿no? Peels pe viventa a su identidad efecto que lo continúa fendo de impuestos no de o sea que, Pero que, que, claro, sí. que, que, que ya collonada con que le, con que le vengan a Scar pues, hostia, sí, de con, con suerte de isla al final va con el nombre real y, sí, sí, sí, y sí, la sí, toda bueno tal, no, con el nombre real pero diciendo que fui yo y es suyo o sea, sí que, ya, sí bueno claro, sí, eh, claro, eh, o sea, pero siempre se van amagando y ya o sea por ejemplo yo no lo fa Hugo no lo fa pero eh, Jin Con o suyo pa lo fa, o sea, el te o tema de, de amagar, ah, sí. o suyo treballo, o suyo pa y tal, de no verdad, sé, no Pero, o sea, eh, Sawyer y, y Kate fan de, de amagar a suya identidad, a, su a suya forma de vivir, ¿no? Eh, uno por un motivo y, una y la otra por, por un atrop, ¿no? Pero, eso soy importante, ¿no? O sea, y, y... soy una cosa que, que con todo el tema de, de la reconstrucción de personal... O sea, que se ofende lo la, la chenena isla, bueno, pues se ofende muchas cosas, pero se son... refendo, ¿no? Como, como personas. Y. Ya, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, pues eso, que, que, que, que, que Ye, en último remate, o sea, cada uno una cosa en, en la isla, pero una, una cosa muy muy importante que fa, que fanto Ye y refese como personas, ¿no? Y, y Kate, o sea, en cara que furte o fillo, tal, no sé, no sé, no sé, no sé cuántas, pero lo que lo que ya refendo, Ye refere a su identi, identidad, ¿no? Claro, pero yo, ye, ye que Kate. y un personaje que tiene un pasado tan tan fuerte tan potente que tiene una historia pues eso pues de que, que salva a su madre de, de un maltrato que mata al, a, al otro a babol y tal que no sé qué que hay un personaje muy fuerte de fuera de la isla y que después pues, en la isla se deviene en en una compañía ¿no? en, en la que se zumban ya aquí Sawyer alternándose y poco más y realmente no fa, no fa cosa me parece un personaje mal furreado De, de libro, porque sí que podría estar una persona que, así no es como Juliet sí que tiene una mica más de de rasmia, ¿no? Y que sí que que por ejemplo, pues en, en la primera, cuando, cuando Juliet marcha con, con Jack y, que es, y se troban con la chen de la Placha y todo esto, Juliet y Jack son en un plano más de igualdad, son dos personas que son colaborando para plegar en una fin y tal, Kate pues eso, pues lleva una compañía, lleva un... y la ha quedado punto pa que viajéis esos Isos esos malentendidos o esas pleitinas entre Sawyer y, y Jack no no sé me, me parece un personaje que en la isla llega auto o pasa uno pasado fuera de la isla Lleguay, hay un personaje con, con cosas que decir pero en la isla me parece un personaje auto de todo cuando se fa que está Bueno, no llevas no, pues una teoría, que a la fin se, que, que a la fin ensal y tal, de que cada, cada número se corresponde con uno de los posibles guardias de, de isla y tal, y es curioso que Kate no no, no ensiga sí una. Mm. O sea, porque eh, no, no, no No, no, no, Hugo, he Locke, he o eh, y Hugo, Ye Loc, Matrimonio Jin Sonny Jin. Y Jack y Ye Sawyer. ¿no? Y Kate no en ye. Pues yo creía que Jin no llegara, sí, sí, vale, vale. en cara que no, me vale. pa en cara que me vais que en un, que en el momento, o sea, o sea, no sé si en la serie, o sea, he visto hay una cosa que no me acuerdo por bien, pero que, que en Bel momento se dice que en cara, no, que, en cara que no hicieras, pues está. Pero, <risa> o sea, qué decir, pero, ye, pero, o problema y yo, yo me pienso que hay un problema de más de y y y, y, y, y cal decir que, que los no lleg Dos das series y las películas y dos libros americanos que, que, que, que pior sigan en este sentido. Pero había un problema de, de, de irrelevancia o de, o de amagar a Asmuyes en la en cultura y en la narración americana, que los no, no lleves Despios en ese sentido, no, no, no. pero que lleve verdad que a la fin, o sea, a traza en que se comportan, o sea, en cara que. O sea, yo me pienso que al comprender que, que Asmuyes en, en Lost. actúan en, en la manera que aunque se suposa que actúan as as en la en, el, en, el, en, el, no en la cultura, sino en o imaginario americano, ¿no? O sea, en ese sentido no son personajes minores, pero y es verdad que desde de, a mi han vista se quedan procurtos ¿no? Que y echen que podría dársele un protagonismo mucho más grande, pero que no, no se les da porque no no forma parte de, de, de la cultura narrativa americana darles un protagonismo en ese sentido. Sí, sí, pero claro, pero eso y una y una pena, ¿no? Que, y una pena, tengan, sí, sí, que tengan ese y por eso a yo personaje de 15 me queda corto. Se me queda curto y tampoco y antiparte ya a, a, a nivel de actuación y yo pues bueno, chusteta, chusteta, me, me paréis una una miqueta. El momentazo de Kate cuando Jacob la va a ver y tal. Eso es total. va a explicar lleno? esta situación a la <risa> Chen, que nos irá escutando. Armando Ollera <risa> con un móvil, pasando de los dos como de la mierda. <risa> y y, y, y se, ha, se ha despertado, ha levantado otro suelo. O <risa> sea, ¿yo estás hablando de qué? Perdón, perdón, perdón, perdón. Ah, yo, de verdad, entre lo de... <risa> Entre lo de Charlie Ha sido una urgencia Ha <risa> sido sí. una urgencia esto Ay, ¿Qué de es Charlie? ¿Qué pasa con Charlie? ¿Lleve en la caña? Sí, sí Vale bueno, Está preguntando eso... Si me afeitó o me mal Y eso y eso era lo primero una cosa que ya importan y es decirle a los creadores de los que que que que, que feigan de de de, de ver los compositos una miqueta mío es que que os que facionas cantas de do grupo, o sea, grupo de Charlie y lo más <risa> peli <risa> antes la la voz que tiene Charlie cuando cuando habla esto o sea, y una mica soy... bueno bien se vale que cantaba Soy el chismán sí, no dice eh, <risa> me conocéis so, so, soy yo Jonco que fa esta mierda Hola, ¿qué tal? Sí, también, y otra historia, la de Charlie a yo por el pescado, pues eso, pues él había dos historias de adicción, ¿no? La de Jack con el alcohol, que yo una mica más floisa, ¿no? Pero la de Charlie con la heroína, pues sí que. Es que ye, ye una historia, pues eso, y que en ti más, pues siempre lleve con la tentación y tal, que a ti, ta, a ti también se charla mucho de redención mm. y todo eso. Y John Locke, como buen evangelizador, pues lo leva y no sé qué, y todas pues, estas cosas. Y ofeito de que... me meten tan malaudo estos mesías. Sí, sí, y ofeito de que, de, que, de que a drogas siga ¿sí, ah? en una biercha, En una vierge. En, en una vierge. Veces, eso, yo muy bueno, que muy bueno. ¿Tiene sí. detallitos estos de Sí, sí. Bueno, y pues si Tos París, damos por finalizar la parte de personajes. Prueba. Vale. Pues venga, hemos de las cosas que tiene, decíamos antes, Fauna, hora y pico ya. <risa> <risa> que Lost lleva una serie de personajes y los también lleva una serie de, de misterios, ¿no? Y, y bueno, pues si Tos París, metemos otro otro audio de estos que tengo prestos. Entonces, eh, ya, ya te os digo con no fumar, así y así. Eh, y, so, y charlamos de, de todos esos misterios y de lo que opinamos de si son resueltos, de si no u, u lo que sea Soy el doctor Marvin Campbell y esta es la película orientativa de la estación 3 de la Iniciativa Dharma. Dentro de un momento recibirán unas sencillas instrucciones de cómo usted y su compañero deben cumplir con las responsabilidades de la estación. Pero antes, algo de historia. La Iniciativa Dharma nació en 1970 de manos de Gerald y Karen Debrue, doctorandos en la Universidad de Michigan. Siguieron el camino abierto por pioneros como P.F. Skinner e idearon un gran centro comunitario de investigación en el que científicos y librepensadores del mundo pudieran emprender estudios sobre meteorología, psicología, parapsicología, zoología, electromagnetismo, Y Utopía Social en. El apoyo económico del misántropo, empresario y magnate de las armas danés, Alvar Hanso, hizo realidad su sueño de crear un centro multidisciplinar de investigación en ciencias sociales. Usted y su compañero se encuentran ahora mismo en la estación 3 o el Cisne, en la que permanecerán 540 días. La estación 3 fue construida en principio como laboratorio... ...en donde los científicos pudieran investigar... ...las singulares fluctuaciones electromagnéticas... ...que emana esa zona de la isla. Poco después de iniciarse los experimentos... ...hubo un... ...incidente. Desde ese momento se impulsó el siguiente protocolo. Cada 108 minutos... ...debe pulsarse la tecla. Desde que empiece a sonar la alarma... Dispondrán de cuatro minutos para meter la clave en el procesador de la microcomputadora. Iniciar el programa. Cuando salte la alarma, usted o su compañero deben meter la clave. Le recomendamos que usted y su compañero hagan turnos periódicos. Así, ambos estarán descansados y atentos. Lo más importante, cuando la alarma salte, metan la clave correctamente y a tiempo. no intenten emplear la computadora para cual enhorabuena hasta que les reemplacen sus sustitutos el futuro del proyecto está en sus manos en nombre de los de Groot, Álvar Hanson y los miembros de la iniciativa Dharma gracias, namasté y buena suerte Y, y con estos de cure de, de fondo eh, sentíganos fa un rato eh, lo de la iniciativa dharma, Una uno o dos vídeos que se troban cuando vais a, a, a esta estación de, del cisne que les que les muestra pues eso pues lo que han de hacer no y uno de esos grandes misterios yo creo que o primer bueno o, a ver o primer misterio chorra, entre cometas, y lo del onso polar ¿no? que se troban hasta el Lonzo polar y tal, pero bueno, y eso oye de fácil explicar lo explican, <risa> yo, pero en la segunda o la tercera temporada ya ya, ya explican, más de una y una fatera, pero primer gran misterio primer cliffhanger que en la definición de cliffhanger habría de salir esta escena y la de la de Locke cuando se enchega la luz de la lucana Hombre. esta que se trova en, en, en, en metada isla, ¿no? primero hizo la, lo de trobas, una lucana en metada isla Y, y la luz que que, que sale, ¿no? De de esa de isa lucana y dejándonos todo un año esperando de qué hostias vi este de Baiso ¿no? Bueno, ¿y qué viva Asti de Baiso <risa> Pues lleva la <de> estación Cisne <risa> o búnker que al principio engancharadizo, ¿no? Sí. No, ye, ye, o sea, y él le le yo de, de conocer, o sea, Seguir los trangos, ¿no?, de, ¿cómo decir?, de la de iniciativa arma, ¿no? Que ye, o sea, al tubaixo, o sea, baixo, o sea la, la, la chenque plega con el avión, y la chenque, y siguiendo los trangos de la de iniciativa arma de, de lo que han feito, ¿no? Porque todo lo que día de día en las tierras foscas, ¿no?, y tal, y una cosa, una cosa que no conocen pro, ¿no? Yo, de trobar un búnker en medio de una isla ya... Ya, y sí. Ya, eh, da choco para especular, ¿no? De, y esto que ye. ¿Y cómo lo hubres? Está terrestre. <risa> claro, y era un búnker que se hubiera desde dentro. No me es que desde dentro. Y luego, luego claro, después pues en la segunda temporada se hubiera un búnker. Ya se leyen los números otra vegada Cuatro, ocho, tal, no sé qué. Sí. Cuarentena también a París en, en esa puerta sí. do búnker. Y, y bueno, y luego ya una vez que se ubre, pues ya se ve toda la tamaña argumental de. De los 108 minutos que hemos tratado antes ya. Sí. Luego, impuestos también, cuando envía la luita, ante comillas, entre lock y, y Hume, con el tema de, de usar de pulsar un botón, y de repente en esos jeroglíficos en, en la cuenta atrás, ¿no? Eh, curioso todo eso. Sí. No, y antimasa o sea, yo... yo, yo... Con los misterios de la isla siempre había una, una cuestión así rara, ¿no? De, de que no, nunca sabes, o sea, cuán lleva un chuego mental y cuán lleva un misterio de verdad. Mm. O sea, por ejemplo, o sea, o sea a la fin, eh, o tema de los números y tal, pues sí, pues te, te paras cuenta de que, de que lleva un misterio de verdad. Pero. Atrás vegadas, por ejemplo, el tema de cuarentena con, con el tema del de búnker, de alugueleta sí. y tal, y un chuego mental. Totalmente, sí. O sea, y, y, o sea, y, tú, y tú de primera dices, hostia, que son en cuarentena y por qué son y por qué son en cuarentena, ¿no? O sea, dices, pues hostia, había un problema aquí, había una epidemia y he por eso que la iniciativa de arma de tantos años tal, no Y de repente dices, no, mira, ahí estoy, un chuego mental, mm. que, o sea, que todos los que pasan por isla, os torturados, os atros, eh. Mm. Eh, Jacob, eh, el hombre de negro, todos, o sea, todos se, se dedican a hacer chocos mentales. ¿no? Sí, pero que también es fácil también de fero vínculo entre la cuarentena, Juan charra ruso de la de la epidemia o no sé si fácil de epidemia o no, sí, no sé sí. cómo lo fa. Pero vamos, de, de enfermedades y de qué vía y que va. Iba, esa enfermedad iba a posibilitar el de la suya colla de, uh -huh. de colegas científicos también. Y una cuestión que no, que no tengo clara y yo, yo tema de, de, de los partos y los nacimientos en la isla, que, que, que en Crevas charrar y sí. yo no, no o sea nunca no he sabido darle una explicación y qué chuego tiene toda esta historia no, el est no, el est y un dos misterios que en que queda una mica sinas como que no sé qué sea la fin el, no, el electromagnetismo no. es un puta madre sí o... no no se sabe qué pasa en la isla pero que a partir de la tercera estadio de gestación no los partos no vamos es que no ni, no voy no partos o sea ya, ya, ya. siempre y cuando la concepción haya estado en la, en la isla Claro, pero así tornamos a travegada la, a la parte que no me fagoy de, de Cacegadas, de Lost que llegué hizo la parte mística, ¿no? De... Pero pues esto, pues te lo crees Lo hace un mago y, y bravo, ¿no? Porque no, no le dan garra explicación científica no. ni cosa Ya me das tú la concepción. No, pero no y, la tener, y, y, y la misma explicación científica de por qué aparece pues sí. el humo negro. O sea. Claro, no, pero claro. Y se, y por eso, ¿no? A ver qué bien. Eh, te quiero decir. Pues, yo me leo la patrulla aquí, que los, de los mutantes <risa> no tienen garra sentido científico, ¿no? Partiendo de eso, vale. Bien. Me creigo que una isla que se mueve que patrín, que patata, <risa> ¿no? pero pero claro estas cosas que no tienen explicación y que además yo creo que tampoco no pero lo, lo chulo que tiene perdido es que tampoco has de buscar por qué por qué pasa el o fumo negro por qué pasa que ya llegan los abortos hmm. por qué pasa eh, que aparecen pues que la posibilidad ese, ese ese timón ese timón para mover no, no, no, a isla no, no, ese timón no. tanto en la isla pero estamos hablando ya de tanto temporal como geográficamente hablando estamos hablando ya de que realmente no pienso yo que lo motiv de la propia serie no llega a dar no, sí, está claro que no llegó a dar explicación a estas historias sino que no, va no, más allá no, no, ¿no? Propio, y, propio. y un elemento argumental yo un contexto mejor dicho no y, y vamos la historia llega bastante fácil de porque como principiemos eh, a buscar <risa> la razón no vamos no vamos a dar a puesto bueno, yo dos misterios siempre me he quedado con o sea con el tema de la recurrencia de los números ¿eh? Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, bueno, no, no pasa lo más importante, pero lo más es significativo, bien. ¿no? O sea, de, de, de, de por qué siempre amanecen los mismos números. O sea, y es que, o sea, y, es un, y, es, y es que Hugo trova a un militar australiano. No, no, así. no. O sea, Hugo y en un psiquiátrico y vi sí. a un tío en un psiquiátrico que llegue siempre con los números. Sí. Y ese tío a, de era de Australia, Ixo. y un conocido suyo le va a dito los números. Entonces Hugo viaja a Australia, plega va con este... No, perdón, con este no, porque ya va muerto. Pero que pues, también son los números de, de, serie, de claro, la historia de... de la Lucana... Y luego que siempre salen. Eh, claro. de, siempre salen en, en toda la trama argumental de, to, de todos los personajes claro. y aparecen. La suya suma y los ciento minutos minutos para ti y para atrás. todo. Que... todo, todo, todo. cuenta de kilómetros del coche Laut es que es mucha historia <risa> <risa> o sea, y si, ya son fricadas máximas y si hacemos ¿no? si un spin-off de Tierra de Barronos que se, que se diga 108 minutos oh... te iba a decir esto 120 minutos pero no no ya le damos 120 no o sea que... hubiera, hubiera estado genial ¿eh? total total yo yo sí que la la iniciativa de arma yo me parís eh, una de las millosas ideas que, que tenieron y además lo de Felo en los 70 lo de Felo hippie con la furgoneta Volkswagen que me encanta que la traía estuvimos de vacanzas en Zarauz y lleva una furgoneta de Isas una Volkswagen de estas hippies que la logaban oh, la, que y era pues la pachina Web, no sé qué pollas loga esta furgoneta, eh, y, y yo decía, hostia, yo me fui un viaje con esto y, y ya me, me flipo, ¿no? Pero bueno, pero todo ese ambiente de los 70, que antes eh, más, pues eso pues la mitad de la temporada cinquena y en, en los años 70 y todo eso, yo me parece una idea brillante. Eh, todo lo en la iniciativa de Arma, todo eso es porque antes yo creo que yo muy, muy ambientado el espíritu de esa época, ¿no? la ¿Cómo seguís la, la pelista? Los, los hombres que miraban fito-fito a las cravas, a las, o crabas, las huellas, sí, sí. o a la sí. no sé qué bicho era. Cravas, eh, cabras. Pues, pues eso también lleva una mica, ¿no? De de esa de época de experimentación científico-sensorial, no sé qué, este espíritu hippie mezclado con el militarismo, todas <risa> sea, estas cosas, ¿no? Que, que yo me parece muy curioso. Sí. Y también tiene un punto en nacional tan a ¿Vale? O sea, de. Os nuestros países también estén hippies, ¿no? Sisquia. Sisquia, bueno, Sisquia, yo que sé. Os nuestros países, en cara que siga espiritualmente, ¿no? Todos tenemos países hippies, ¿no? O sea, en cara que nos sigan. Los chicos, o sea, yo qué sé. Hombre, todo el tema también de cuando aparecen también los vídeos de orientativos de cada estación. Y si echó que fan de que nunca no oye toda la información completa, mismo en la estación La Orquídea, sí, sí, sí, sí. y la, la, de, la del cuñello, sí, ¿no? Entonces sí, sí, sí. <risas> y, y el copón, o sea... Y nunca, nunca se ven completos. Pero también ocho que ceban, y era también lo que lo ceba que chugó también con los, con los seguidos y con los fans, y eran esos vídeos que, que aparecieron por YouTube, aunque... Bueno, tampoco no, no. No charraba en toda la historia, pero sí que pues daban una serie de. Complementaba. So sí, sí, so so sí, sí, sí. Y, so ye, so ye. No, y, y, y antimacio, lo que. También el ambiente de, de Treballo, ¿no? Porque se supone que iban los más brillantes de una man, pero de ve llevas a los. A los palumpas estos que llevan ¿no? los, los, los Minions, que serían ahora. <risa> los, los, los, de, ma, los machacas, ¿no? O pay de Linus, ¿no? O, o de Benjamin Linus, que se suposa que va a Asti para hacer la de Dios y, pues, no, tiene pico pala. Sí, y, sí. A Jack y, sí. también le dieron uno de esos, ¿eh? Sí, sí. sí. O sea, hombre, pues tú serás la hostia, pero pues, vas a estar aquí de machaca, ¿no? Y, y, eso, y, y, una, y una sociedad curiosa, porque además, eso se supone que fue una sociedad ideal, una mierda. Pero. <risa> ideal pavelun sí sí sí hombre sí <risas> <risa> para los que no son de machacas concretamente, no y, y bueno o fumo negro que ha salido ya a todos los misterios pues es que armando seguro tiene una teoría lo no, menos ve me la teoría sin explicación ya y en historia o esa explicación de cómo se va a crear o fumo negro pues ya se ve ya en la serie le leo chisman de, de jacob pero claro ¿Por qué pasa? Pues yo, yo no lo sé. <risa> y por mucha explicación que le den, no remato de... <risa> no, que estamos charlando de con... Pues cuando se muere y tal, pues no. Pues, peleando con el con Jacob, pues lo aventa a la historia está. A fuego. No, no, tampoco no lleve fuego, lleve... O manantialice de la luz, ah, dorada, sí, sí, sí, etcétera, no el, sí, sí, que vale, ya le veías vale, toda vale. la Mike nunca no se llama nada así, etcétera y tal. Sí, sí. Y bueno, pues la venta por ahí y de repente, ¡pum! Pero sí, yo, sí. Yo sí. como... el humo negro tampoco no oye exactamente no, eh, cuánto pues. eh, no. Bueno, no. <ríe> pues no que decir. <ríe> o oh, sí. y si, si la carga yendo con este con, el, con Jacob sí. entonces la ventana sí. en, en un manantial de la luz y, y de ahí a París o, o Fumo Negro pero que tampoco no llegue la conciencia de Ochirman de, de Jacob o sea ya llegué, ya llegué. siempre a lo largo de la historia de Perdidos hemos charlando ya de o bien y do mal y siempre había esa dualidad mm. y, y en este caso oye lo mismo o sea Jacob estaría en primerías digamos lo, la parte positiva la parte blanca do bien la parte blanca Y que, y que Curiosa, ya... Curiosamente en la primera en el primer episodio que aparece Jacob entero de blanco y en ese primer episodio aunque aparece Jacob también aparece su su chismán, que nunca nos se sé sabe su nombre por cierto sí, y sí, entero sí. de negro. ¿De sal vía, vía un artículo que le lleva a sobre o cromatismo <risa> blanco y negro de Lost. Sí, no. Total. <risa> y soy charlando todo el rato. A ver, una mica en la línea que, que ya estás hablando ah, tú, ¿no? De, de o viene o mal, blanco y negro, tal cual. Yo creo que está ya. En cara que sí que había una mica de, de maniqueísmo, ¿no? De eso, de o viene o mal, pero pero yo creo que hay más en las tardes temporadas con Jacob y, y yo Chirman y tal. Pero no hay una serie. No, no hay Star Wars. No, eh, no, no, no, no. Que los buenos son no, buenos y los malos y, son malos. No, de. John. ¿Y eh, bueno, y malo? Benjamin, ¿y bueno, y malo? Es que para ellos son primeres de, o, las primeras series que, que podemos ver en la televisión. Aunque ni los personajes buenos los son tan buenos, ni los malos son tan ¿sabes? malos. Y entonces había eh, mucho juego con, con qué hielo bueno y qué hielo malo. Y perdidos para yo, o sea, podemos charlar de Breaking Base y lo que siga. Pero <risa> sí que es verdad que ya eran las primeras. Y, y, y, verdad, que, que, que todos los dos costados, o, o bien, yo mal, ¿no? O sea, fan lo mismo, o sea, to, y, y, y, o sea, tor, torna soben, ¿no? O sea, tema de os filles furtados, o tema de las mice muertas y tal, o sea, o sea, más que una cuestión de bien o mal, lle a cuestión de, de, cómo sobrelevas al tu tema de que a tu ya mice siga muerta, o tema de que te han furtado, o sea, por ejemplo o, sea, o tema de ruptura entre entre chirman de Jacob y Jacob y o sea cómo reaccionan a, a, a la revelación de que eh, a su Yamai eh, adoptiva eh, amortó a, a la a la su a biológica ¿no? o sea cómo reaccionan a eso pues pues Jacob dice, eh, proviene, o, sea, o sea, ojo, eh, o, sea, que, o bueno, o, sea, o bueno, que Jacob dice, dice, no, no, que, o sea, que, que, que, le, que, que le fote una pedrada a, a tu llama y dice, ah, de, o sea, ah muy, muy bien, pa, pa, pa, pa, muy, pa, bien pa, pa muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha el asesinato? muy bien. El asesinato, pues muy bien. Dice, y la que o sea, que, que, que tiene una reacción lógica, ¿no? De, de, de decir, no, y dice, oye, hostia o sea porque has porque has amortado a mi mamá y o sea yo me voy con la Chen que que que, que, que parte a mi mamá y tal y dice o sea y se hielo malo y dice mm". o sea yo, yo o sea con toda esta historia de de de Ofumo negro de os Whitmore y de os otros y tal sí, sí. yo encara no sé quién no, es el bueno y, y, y, o filo argumental de o de John Locke y Sawyer Ah, por ejemplo, sí, tengo, ¿sí? ostras, ojo, sí, es es que... Que... macho, ¿tú, tú tienes una memoria del algún... como. <risa> no, no, no, vamos a ver, o sea, o de, de John Locke, Es tío optimador que timó ah, a los sí, padres, sí, bueno, sí, sí, a la sí, maíz sí, de Sawyer sí, sí. y por eso ¿no, nombre, Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Pues claro, y o de John Locke, y entonces a París en, en la isla, porque Manu militar de nuestro compañero Benjamin Linus que se lo <risa> que se lo llevó a la isla y Y mira, pues fíjate, bien, mal, pero siempre, pum, entrelazados y, mm. y enreligados. Sí, sí, yo creo que al tubaso, todas estas cosas que enreligan, los guionistas lo enreligan bien, o sea, no oye... Sí, sí. no, no, no, no, no, no casual, o sea, no oye, ah, voy a hacer esto, no. Pero yo, yo no sé si a priori lo tenía, a ver, bueno, no, sé que a priori no lo tenían tanto planeado. O sea, a ver, todo esto pues lo Era una mica, pero es no la pasa para todo. de círculo, mate. no sí. pasto. O sea, pero bella cosa sí que la tenemos broneada Ojo. Yo tampoco no lo sé porque Winmore, tú crees que Winmore eh, existía <risa> en la primera temporada en la men de los... No, pero Winmore no, pero sí, si, o sea, si tú, o sea, si tú piensas una isla, ¿no? Una isla extraña, rariza y tal. Aunque Viachen, o sea, Lo, lo normal normal que, o sea, una de dos, o que te plant, o, o que te plantees que Isha Chen no tiene garra de contacto con el exterior o que te enganchen en todos los puestos como controlando todo, ¿no? O sea, y, y todo lo que fa eh, eh Michael y todo lo que fa Sayid, y todo lo o sea, y o se de, de controlar a Chen mismo fuera de, de, de isla, y yo, o sea, cal al pensarlo antes, o sea, trata de actuar, ¿no? o qué? sí sí sí sí a o, ver yo yo qué sé no pero sí sí que es verdad que la que va a sobrevivir en la isla es, son enreligados mm. casi siempre fueras de pues, sí, esto es el Paulo y la Tazabana eh. y tal esos personajes la resta sí que son enreligados de una manera o de otra claro pero quiero decir pero una cosa ya es que te trobes en el aeropuerto que eso yo normal pues, son todas las chen que son prendiendo un, un mismo vuelo no no pues lo normal ya sí. es que te trobes Pero, pero, pues tantos vínculos tantas cosas, que o claro, es que, que, que, que, que pay de Jack sea o de, de también de, de la Claire, de, de tal, que eh, o pay de este sea o que timó a Sawyer. Uf, hostias. Hombre, claro, se supone que pues, hay esto por Jacob, ¿no? Que los que hay moviendo los filos hmm. para que se chunten, ¿no? Pero vosotros, o sea... Eh... Jacob los, de, los levó a la isla Char Char charrando de charrando de las series que que de hacer a continuación de Lost de Lost eh, una serie que, que no yo me pienso que no que que una que una temporada que es 6 horas seis horas dos vi una teoria, una teoría antropológica que dice que o sea que, sí, de, que, que de, de, ah, vale sí y sí. e esta serie prevalece o sea de las relaciones de la Chen En, en ese en ese nivel no de que todos somos muy tomas a manos que no nos pensamos no y y yo me pienso que o sea que que los eh, y los productos de de los y llegan esta serie no o sea y lo que prueba de, de Fer Tachene y era de, de comprobar cómo se puedan eh, tejer y en realidad historias y tal a partir de ese principio de que no no había que seis graus de de separación. de de separación entre entre cada persona en un mundo bueno pues bien vale pues te lo puedes creer o no pero yo que o sea La premisa que tiene y o chica sea, otra cosa ¿eh? yeah. antes creo que lleva un capítulo que se lleva seis, seis horas de separación ¿no? sí. en, en Lost uh -huh. y que también creo que eh, la peli está en los Bachowski no Bacho, cómo se dicen los de Matrix ah los... Adanusky, no no eh, eh... bueno los que facieron Matrix hacían es pues, una película Rikosky. Que sale, esta Hale Berry, Tom Hanks y no sé qué, no me acuerdo cómo se decía, pero también iba una mica sobre eso, sobre inter... yo muy mística, muy Bachowski, eh, muy de verdad, oye, pues eso, pues muy mesiánica, pues esta pues también hielo lo mismo al tu vaso, pero eso, pero con la conexión entre la chen y toda esta mierda de también le fa muy tocó ya. ¿no? A los yankees espirituales, No me acuerdo cómo se decía esa peli. Bueno, bueno, No me acuerdo. No entenderán guayres estos. Eh, nos somos quedando casi ya sin tiempo porque ahora viene la. Tira, tira. Viene, viene más chen. os mm, si parís por destacar un, un momento épico, no sé con qué momento, con qué cosa, con qué.. ¿Con qué tosquedad de, de los de esos seis años que nos dieron de, de pasarnos lo de Vitibomba, de, de disfrutar tanto de gronsianos, de, de estar tantos buenos ratos de banda en la televisión? ¿Con qué momento tosquedad? Pues yo con la constante, macho. <risa> pues que os queréis de mí, no, pero... Yo, no, no, ya buenísimo. ¿Os me vas a perdonar? <risa> no, de verdad, o sea, soy bien comprendido. No, vas a ver, no, no ahora, llamar, nada, ahora claro. Claro. en serio... O capítulo de, de Hume y Said saliendo de la isla en helicóptero. Cuando Faraday les decía que van a seguir un rundo fijo. Que por cierto, salía alguno de los números en ese rumbo también. Cosas de la vida. Bueno. Y de repente empieza a tener una cosa que tú no sabes. ¿Sigue un flashback? ¿O sigue un, un o flash forward? ¿O sigue algo alternativo y tal? Un flash de y, te, y de repente paras cuenta. Yo digo, hostia, no, es que hay una realidad paralela porque el tío está viviendo una situación de fa, no sé, 15 años. empezaba Y que, y que se le corta a mitad frase y, empieza, y ahí, muy, buena, a muy buena. Y es súper. Vamos, los primeros 5 minutos con ese es rollo. Increíble. Chaqueta metálica. Sí, sí, eso es, porque ya <risa> era en, en el ejército. Escocesa, la, la división escocesa sí, sí, sí. y tal. Y, y vamos, la liga parda. No, y es brutal. Y también, una cuando se troba con Faraday en la universidad. Y también y es súper curioso, porque también se. principiamos a charlar ya de, de Faraday y de, de los suyos estudios que fa en la universidad con el tema de los viajes temporales. Y, y, y ya primera vez que estamos charlando de viajes temporales, no físicamente, de me teletransporto como en Star Trek, sino de que me teletransporto en mi mente, en, en una concepción mental, ¿no? Y no charlando de. de lo cuerpo y la materia. Y es súper curioso y para yo. Vámonos, bueno, yo final, pues bueno, ya va a súper empalagoso, pero un buen, un buen final de, de, de ese episodio con, con Penélope, Cuando Charra con ella, porque se ha acordado de su teléfono. Bueno, quien haya visto la serie, estoy seguro que coincidirá conmigo en que hay uno de los millos episodios. Sí, sí que coincido en que hay uno de los millos, pero lo de OVH de la consciencia, he introducido ya en días del futuro pasado de la Patrulla X, la O-Cómic, no pas la, la peli Bueno, pues yo ayo sí me diz cuál cual oye entiendo dos, ¿no? O sea, uno que ya es más técnico, ¿vale? O sea, pues por, por la cuestión narrativa que fan, ¿no? O sea, que hay un momento de de de cuan paras cuenta y esa escena entre entre Kate y Jack y to, y todo lo de que de, de, de ese dice capítulo, ¿no? De de de cuan paras cuenta de que se hemos charla, o sea, somos charrando de de qué ha pasado bella cosa extraña, ¿vale? y que ya no somos en esa historia de línea present y flashback sino que estamos charlando de que aquí ha pasado media cosa extraña y aunque vamos a aprender muitismo de, de, de los misterios de los no o sea ese se en narrativa menos o a sea, ese ese momento la de, vaga de, de ruidonistas que o sea aún conseguido salvarlo y y ahora estamos en un momento diferente y luego yo o sea ese que ya pro protípico no pero pero momento de la muerte de, de Charlie que también llega en un otro momento, que, que a nivel narrativo te, te, te da muitismo, ¿no? Te da muitismo porque, o sea, ¿sabes? O sea, que, que, o sea, que, que, que había un nuevo protagonista que encara no sabes que ye, que la panje Whitmore y que ye, toda la confrontación que había, o sea, esta, esta luita que había en la isla y tal, pero que no sabes qué pasa a ¿sí? ti. Y, y de repente o sea, dice, dice, dice, not punishable, ¿no? Y, dice, y de repente o sea, dice, ¡hostia, qué pasa aquí! ¡Maldita sea! Y, y, soy yo, y, y un momento te digo que, o sea, que ye muy, muy, muy, muy bien construido. vale o sea que no lle puede estar que, que había capítulos que, que son mucho más eh, complicados y que son mucho más importantes y tal pero que como momento o sea yo me, pienso que no había otro momento como hice en la serie bueno pues como ya se nos acotó lo, uh -huh. lo tiempo yo lo, me lo he quitado porque mi momento favorito y es la muerte de, de Charlie como ya como ya lo he dicho el Not Penny's boat se me va a quedar grabado para pa Cutio también también la de Juliet o momento ese que edito, ¿no?, de Juliet cuando cuan se veía en, en el principio de la tercera temporada, me parece, que ye que se veía atrapada en la isla Pacutio y tal, y, y esa cara de anguña que mete, hizo so, hizo so payoyé en una actuación magnífica y, y bueno, tantos y tantos momentos nos podríamos quedar aquí, pues eso, pues otras 22 horas que nos quedaban, que decía Armando nos despedimos ya no sé si un zagger saludo un zager pensamiento Pues yo nada, dar las gracias a, a ti por ver estos programas. Eh, yo espero mi nómina, pero todavía no, no me plega no banco, ¿sabes? O a sea, ver, que a ver cuando. Te queixará, la, a mira a que, que te A te cuando, cuando me plega, no. <risas> que animar a en que no haya visto la serie de Avellela y, y, y sobre todo animar a quien la haya visto para Revellela. Que en que le naigamos de Mereis la pena 100%. Si no las has visto, o sea, todo lo que hemos contado, Dica, ahora o sea, no sirve de cosa. Decir, dice, todo lo que hemos contado, si no las has visto, no tiene garras en ti y, y te, te, te vas a, a olvidar de lo que hemos contado, porque no. Y yo, para pa yo, había o sea, bueno, o sea, muchas series en la misma línea que, que los de Impues. para yo, tres, cuatro que, que valen la pena. Pero, o sea, hay como, como una, fita, una fita de la cultura popular que, que yo me pienso... O sea, que hay alto tobacho como... O sea, como para pa los cristianos pasar por, por va a ser un manto la, la, la visión de Pilar, ¿no? O sea, esto es lo mismo, ¿no? Pero sí, sí. Tienes toda la razón. De, de, vamos, yo creo que una parte de la cultura popular... imprescindible de, y en Iserland también de Twin Peaks y yo, otras metaseries. joder y yo prefiero ver pintadas por ahí de la iniciativa de Arma está en la plaza del Pilar o <ríe> no sea, es una estación el y Pilar y pintadas de, de V ay yo verdad que van chapas de... y, y la plaza del Pilar es no, la estación de Arma tío de, la, el otro día vi una que ya era pro y dice fumar juntos morir solos oh, <ríe> bueno. nos hemos y se ese audio bueno Calfer una segunda parte Calfer una segunda sí, parte sí. nos despedimos ya, no nos, no nos queda tiempo, nos despedimos con un resumen, bueno, muchas gracias Pro que sí, Armando y, y Lorien por haber venido, por haberme acompañado, por haber por haber compartido este momento con toda la gente que nos ascuite y con todos los fans de, de Lost. Y, y nos despedimos, pues como siempre, con un resumen musical, pues hemos estado escuchando a The Sister of Mercy, Oasis, The Exist Midnight Runners, Blur, David Bowie, de las filas Flores Azules, de Page Moth, Duffy, Franz Ferdinand, Gold Bordello, Las Novias, Los Planetas, Love of Lesbian, Manel, Moby, Pulp, Rem, Stan Steel, Stevie Wonder, The Cardigans, The Cure, The Doors, Paper Pots, White Stripes, Petula Clark, Red Hot Chili Peppers... Agradecemos, como siempre, a toda la Chen, que imagina y guioniza estas series y aquí creyen estas obras, una mica raras, porque Cal, Cal tener mucha muita fe, ¿no? Ahora de charlarnos tanto de fe y de ciencia, para darle pa darle cancha a, una, a un proyecto tan raro como, como Lost. Os recordamos que este programa hay una versión de un blog que yo tierra de Barrenaos, barrenao.blogspot.com, aunque pensamos todos los programas que lo podrás sentir ya en de, de, bueno, de The Mighty, ¿no? Porque esto se emitirá aquí a tres meses. Pero, pero bueno, que hizo? Dentro de en barrenao.blogspot.com, lo tienes también en archive.org, en iVoox, e y nos puedes escuchar Pro que sí, en Radio Topo 101.8 de FM Zaragozana. también, pero que sí, como toda la chenda del siglo XXI, tenemos Facebook, tenemos Twitter mismo, tenemos Youtube y tenemos una cosa del siglo XXI, pero de principios que lleve Flickr, y así que voy pensando videos, fotos y movidas y nos despedimos, como no puede bastar data traza, con Drive Shaft y ese pedazo de colla que no plego de hacer una canta, hace una canta de un minuto que salió en que yo creía digo, pues será en Youtube no, no, pues un, un puñetero minuto de canta, pero bueno, que todos lo íbamos a meter, para que todos despidad con este you all, everybody y, y que todos faiga muy todo hoy venga, y que en tierra de barrenados I'm yeah.